Hola, soy Valle Checopa y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Se pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un brucián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser exquisito y por más puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer reír de hacer llorar, capaz de ir y de matar como un ángel, como un ojo, como un príncipe, como un hijo, como un sabio, como un povo, como un dios que se llama. Buenas noches, país, en la noche más alegre de mi vida. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, Baby, excelente. Me puedo, te puedo pedir que te retire porque no es su programa. Te quiero saludarme. No, eh, ¿Qué? No, viene saludo? para que lo nombren. ¿Vos no sé por qué te desesperas tanto? Hola, va, hola, hola. Vení, negro. ¿Estás con el teatro este fin de semana? Sí, sí, sí. Hablarle a la gente, llamar y convocar. Convocamos a las masas. Este sí. sábado a las 22, humor en Basalo, en el Teatro Los Ángeles, Corrientes y Callao. ¿Sí? ¿Qué, qué haces? No? en Basalo? <risa> Anita, no sé si es una cosa... ¿A vos la tuya haces estas boludices? No, no, no. no, no Al contrario, no, ni Si ve que la mordazo no lo no, no hace. No. no hace falta que vos acortes nada, Anita. Si no, no, si no le haces ningún favor a nadie con las boludices, ¿qué decís? No, no aportás, Anita. ¿Vos, eh, lo haces nada más que para hacerte la a vos. ¿Te podés callar, por favor? Basalo de nuevo. ¿eh? Sí, el, este sábado a las 22 en el Teatro de Los Ángeles en Corrientes y Callao, humor en Basalo. ¡Jua, jua, jua! jua Para. <risa> es Natale, batale, boluda. A las 22 ¿En qué teatro? En el Teatro de Los Ángeles ¿Pueden sacar las entradas ya? Sí, ya pueden sacar las entradas en tuentrada.com Al 5533 553 Para verlo ¿Los vas a la <risa> salita Bueno, ¿por qué no te pones en primera fila con Basalo y conmigo en el teatro y te reí, de estúpida? Dale. Porque la verdad es que ya me tienes algo, te voy a hacer el charque, si <risa> te voy a decir, chao Basalo, querido. ¿Cómo? Buenos Aires en flor. ¿Nos mandaron flores a nosotros? Ah, ah, ayer vi flores para todo, digo, tanto destrato. 50 ramos, tanto destrato podemos sentir, Tan, tanta ofensa que no nos manden flores, muchas gracias, Buenos Aires, el mercado de flores, muchas gracias, hay que ir al mercado de flores, ahí se consiguen flores mucho más baratas y las mejores flores, así que hay que ir al mercado, voy a ir al mercado si te digo una cosa, este, hoy hablé con un Pagano y le conté una anécdota, poneme música de contar una anécdota triste, este, ¿cómo me siento yo? Ahora te voy a están prendidas todas las luces de acá yo sí, están prendidas me, pide, me piden el mate cocido por favor ponés ah, no, la no, música, me en Pearl Harbor música. Harbor pone ahí está de acá eso deja eso dije José vos sabés que te lo con la voz de sábado vos sabés que en, no sé, en los años 80 encontraron a un japonés en una isla del pacífico Que seguía peleando la guerra solo. Nadie le había avisado que terminó la guerra. La fueron a ver, estaba el japonés solo atrincherado y no se entregaba. Pero quería hablar de mi programita de la noche. ¿Seguimos en guerra o ya nos entregamos todos? Por eso, el 25 de mayo. El único que va a estar con una banderita blanca soy yo. Bueno, muy bien. Un aplauso para la historia del día. Me encanta cuando haces ese tipo de... De Borges. descargos cargos, no cargos sí, sí, sí. públicos. Este, no, no, pero, no, pero no, con sentimientos. No, sentimiento, no pero yo digo, no. También para avisarle que estábamos acá la noche, que estábamos viniendo y este y para felici... no, no interesa. y para felicitarlo además no no le, a él le interesa le, le, él está con la mañana con las estrellas con la figura nosotros venimos a hacer como la barrida viste somos que somos el paco de la radio <risa> así se va a llamar este programa el paco de la radio el, el la sobra de la sobra del vicio <risa> Pasta base somos nosotros. No no no, no. no, no, no, pero realmente, che, dejarte de joder. No, nadie sabe si estamos vivos, estamos muertos, nadie le importamos. Yo me siento, te juro, me siento desahuciado, desamparado, digo, pero les importará. O la radio. De... Un mismo, un mismo, al menos un claro, mismo, mirá. Pero los mismos de esto Muy bien, chico, claro, eh. hablan, lo, claro. lo mismo de esto hablan. Escúchame, la Anita, Escuchame, una cosa que te explico. Bueno, ahora el 30 cuando venga a buscar el chique Voy a... <risa> voy a venir el 30 a buscar el chique sonero, Y voy a, voy a hablar seriamente hecho, sí, no. a mí no se me hace no, no. Escúchame en casa, se cómo están los chicos? Están con el pico abierto Hoy les llevé tres sombrises Para que se mantengan. <risa> <risa> bueno, ¿cómo andás, operador? No hagas así con el dedo porque no se ve nada, chiquito Hace ok pero tiene un dedo tan corto que parece que te levanta el puño, parece comunista. ¿Viste? ¿Cómo andan no? ¿Todo bien ustedes? Bueno, hoy voy a Estamos hablar... de excelente humor Estamos bien, que no traten de no arruinarnos la vida ¿viste? Yo estoy con muy buen humor Yo también y Estoy bárbaro, dame los teléfonos, Anita para Cómo mi, no, tita. Babi, sos re amigo, así que te doy la, los Ay, teléfonos el, el, al, Dale, amiga 4535 2700 Y 4535 2710 Y mensaje de texto Y pones la palabra Babi mandas un mensaje al 10011 Babi, espacio, mensaje al 10 en esta radio lo único que importa es lo que hace el negrito y Fantino. Los únicos de nosotros somos mierda. Lani y todo. Mañana piquete en la puerta de la radio a las 12 de la noche. ¡Sí, señor! Traigan gomas. No me date un gomas. No me date un gomas. Se va nada, está bien, pero pacíficamente me voy a juntar con Longobardi uh -huh. a ver estará durmiendo Longobardi ahora, no vos decís que no, no estás mirando las noticias Longobardi como es, duerme no pero no creo que horas. no pero no creo que mire noticias porque si no las tendría que contar a la mañana y no sabe nada vos sabés cómo se informa Longobardi la verdad que un placer ¿Eh? haber trabajado con ese hombre la verdad lo que uno aprende es increíble lástima claro, que me dejaron ser jefa no de producción ¿qué vas a hacer vos jefa de producción de los sí, barrios? Lo sé yo no tenés tarde para ser jefa de producción de los barrios no llegué verdad. no llegué escuchame una cosa eh <risa> bueno, hoy me encontré un chiste y me olvidé bueno eh vos decir que el video de Bin Laden va a salir al aire? En el no yo te digo no. que sí vos sabés una cosa yo me di cuenta que los argentinos no se comen Un secreto. El mundo no se come un secreto. Cuando tienen algo, lo muestran. A la larga, lo muestran, Anita. No, pero... Yo estoy seguro que sí. A la larga, se filtra, pero... Hoy por hoy todo trucado. Nadie guarda... No, nadie puede guardar un secreto, Anita. Guardar un secreto es una cosa, pero que el video salga a la luz puede ser súper trucado. No, no, señor, va a salir el video. El verdadero video la luz se va a filtrar. Alguien hoy con la comunicación no puede tapar nada. Yo tengo videos de gente que van a ir sospechar a quiénes son... Y si los muestro, te digo, hay uno que está apuntando a la cámara, que yo te juro, gente que... ¿Quién es ese? Nadie. ¿Quién murió? Ah, no. no, nadie, no murió nadie. Ah, nadie. Bueno, este... ¿Sí? ¿Sí? Hoy cuando... Tenés mucho cuidado, Anita, nunca le saques fotos desnudas y nada de eso, porque... viste que me filmé yo. ¿En serio? ¿Vos, Ay, ¿Vos misma, Anita? No, pero cuando he estado con, con la pareja de turno, sí. no sabés cómo me he filmado. Lo que sí, después él me dice, yo no sé si lo hará o no, sí. que lo borra. No, pero sí, bueno, si el tipo es decente lo borra. Ahora hay muchos turno que lo guarda. ¿Vos decís que hay perversión? Y después aparece, ¿viste? Porque los tipos van y le dan el video a un amigo, y se la quiere ver Anita en bola. Dice, no, recién comí. Pero después... ¿Qué es esto? ¿Un caramelo de... rega... claro. Está todo aplastado? No, ¿sí? ni ni... No, no, pedido... no, pero, pero, pero... ¿Por qué son tan chiquitos y aplastados? Porque son de No, son los pediadores a Estos son los pediadores No bueno, son los auténticos... Hablando, son Bueno, de no de hay de que la... filmarse en video, Anita. Yo me he sacado fotos en bolas también. ¿En serio, Anita? Y si todo el mundo te dice... Ay, no te sacas una... ¿Vos, Mauro, sacaste fotos de nudo alguna vez? ¿Con tu novia? Obvio. Sí, como siempre... Y después que se la borran, bueno la bajan Está a la bueno verte. No, pero vos sabés que en Internet, en la computadora, hay un, un sistema con que aunque vos borres, lo guarda igual igual que el archivo de la cámara. En la cámara también se eh, mueve. Sí, en la, la cámara queda el, el, el cartón con la memoria. No. Y hay un proceso nuevo de Internet que hoy estaba leyendo en la revista eh, DEF, que eh, te pone... ¿Qué pasa? ¿Qué <risa> que Sin ¿Qué el, el embargo <risa> hola, hola, buenas noches Qué buenas tal, noches. buenas noches ¿Sí? ¿Y ya le vamos a pagar el martes miércoles de la plata sí, venga venga, este, intendente lo saludamos acá adentro malagrino venga, venga a saludar está el intendente vecino <risa> Silvinas sí. Sí, ah, que... el, el diente Justo, de Almirante Brown. Justo. Sí. <risa> <risa> <¿Pase, risa> ¿Qué fue independiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te ¿cómo estás? ¿cómo Hola, te mucho gusto. Ay, va y te, no, te vino te a saludar... Daniel no. Fiustoso y el Almirante Brown. Sí, sí, Daniel Fiustoso y de Almirante Brown. Darío, Darío. Darío. Yo no entiendo... No, nadie. perdón. Es La sacamos un camarulo. Nadie le pregunta nada. ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Intendente? Estamos viendo la, la tecnología de C5N, de ah, Radio 10. Parece Estados Unidos. Sí. La verdad, estoy sorprendido. Además, a esta hora, que no está, este, no está la mayoría del personal, sí. se ve en todos los monitores. Estoy sí. sorprendido. Bueno, como... no está el personal, pero está en la figura. Igual, está, está lo, lo, lo, lo, lo más, más importante. Los que nos mantenemos ah. la radio en la espalda, estamos con Malagrino acá, así que es un gusto tenerlo. Bueno, ¿no? igualmente. ¿Cómo andan, Mirante Brown? Bien. Porque en realidad uno siempre mmm, trabaja por lo que falta sí. y no cuenta lo que hizo pero en tres años y pico hemos hecho muchas cosas la gente, y la o sea, gente lo está reconociendo la gente lo reconoce ¿no? y las encuestas nos están dando muy bien que a veces hasta nos sorprende nosotros creemos que están ya, creo que estar en el con los números 85 86 por ciento imagen positiva más del 30 por ciento intención de voto es como que uno parece increíble o sea ¿por qué? Y bueno, creo que es el resultado del trabajo planificado, el compromiso y algunas cosas que estuvimos charlando en el otro programa. Así que da para un sí, programa. No, ¿Estuve con con Rocín? Estuvimos con Rocín. No, no, es que se escucha. Este... <risa> <risa> Pero la verdad es que yo voy seguido al mediante... A nosotros nos pasa lo mismo con Pose y con García Vicente López, que Exacto. la gente a la larga con el intendente les va reconociendo. Esa es la ventaja de ser intendente. Que la gente a la o sea, hora... Es más cercana la relación. Yo hace apenas tres años y un poquito de meses que estoy, no hace mucho. Y vamos de nuevo. Pero ¿no? el, ca el, el cambio, digamos, incluso el, la, el contraste con lo que venía ha sido muy importante y que eso, creo que eso es lo que más está premiando. ¿Y cómo la ve para un vecinos? ¿Se ve bien? Sí, naturalmente, si sí. yo tengo una nena de 17 años, una adolescente con la cual tengo que conversar y terminar de definir estas cosas, no le gusta mucho que haga política. Eh, si bien lo asume ya le, el papá que le tocó eh, pero creo que lo que estamos hablando es ella que sería un costo muy alto Sería visto como que abandonamos el barco en la mitad del río. Esto, no, no. no esto de que, ahora que, que no va bien, la gente quiere que siga. Si lo cortamos y después llega a venir algo que anda mal, no, no, me lo van, eh, me van a culpar a mí. Así no, que no, muy probablemente, bueno, si todo trabajando. anda bien, que vamos a hacer fuerza acá para que ande bien. A mí se me viene a hacer registro, ¿verdad? Cualquier cosa. <risa> <risa> <risa> no, que un programa. Mire, Disculpe, pero hasta ahora es lo que conseguí. <risa> Era esto el ah, humo. Me... Nah, es un sal, es un sal, persona. <risa> no, Yo Yo soy, soy muy simpático. La, la gente es... de mediante Brown tiene un sí. intendente simpático. Eso es bueno y que hace cosas. Chao, malagrino, hasta luego. Ah, eh... ¿cómo, no saludar? ¿Cómo no te dejo saludar? Porque sos una sinvergüenza. <risa> sos una sinvergüenza. Ah, eh, Silvina, vos sos la productora. ¿Por qué la dejás que se meta en todo? Escuchame una cosa, la sacamos del cabaret. Le trajimos, Anita, no podés meter, te estoy hablando con el intendente, te metes vos en el medio, metes la, la pala ahí. ¿Sabes lo que es el, el de Brown? Es, es uno de los, los distritos más importantes, más importante, grandes. Grande. Este hombre tiene mucho poder, este hombre va a ser reelecto y vos me pudrís la, el, el, el contacto. ¿Cómo querés que yo tenga un programa el día de mañana como el de, el de, el de el, que sea el sucesor de Neustadt? Sí, eh, vos a todos los intendentes le decís cualquier cosa, ¿estás loca, Anita? Simplemente me levanté a darle. No, a dijiste otra cosa. <risa> <risa> ¿Quién es. Claro, a Yo conozco a drogué. Qué lindo que es a Está tan prolijo. Muy bien, pero no vas a decir. <risa> <¿Vos sos risa> no, no hagas no su hagas papita este llame los teléfonos para que la gente llame cuatro cinco y cuatro cinco y tenés que poner un mensaje texto en tu celular con la palabra Babi espacio mensaje al diez cero once qué te pasa Germán si vos querés un indigente radical ¿Por que no se dijiste una la cara que ahora te vas, ahora que se fue cobarde basura lacra 85% tiene de de, de, de, intención de... de intención de voto. De voto. Debe ser bueno, mira, la gente... Yo lo vi con cara de bueno, sí. ¿eh? Pero Doctor. nadie... Te... ¿Qué lo viste con cara de bueno? ¿Eh? Yo 37% casi de intención <risa> de voto. Y ya que estamos, abrimos las elecciones. Hoy hablé con los directivos de la emisora. Ah, bueno, dale, sí. Me quieren llevar a la mañana. En, en el horario o de oro o de fantino. <risa> si la gente quiere que llame... Bobby, yo no me voy a ir de esta hora, o sea, cualquier arreglo que yo haga, yo sigo en la noche Quiero avisar esto, porque la noche para mí ya es un clásico Y como le decía un director de Canal 5, de c 5 r Me decía, vaya, toda la vida laburaste por la noche, es verdad, yo tengo que seguir en la noche Pero me dijeron, eh, te queremos poner en lugar de, de alguno de los, de, de los dos muertos de esto ¿Qué, ¿Qué horario agarraría, Sanita? ¿La gente en qué horario me querría? Que que que Traté de no comer en el micrófono porque estamos haciendo radio. No, o sea. pero tengo un caramelo. Sí. Eh, y lo, pero yo no puedo jugar, no sé. Porque caramelo. a vos te convendría que yo agarre de 12 a 3 y después sí. seguís con Lani, de productora. Sí. Hacer la franja y después venía la noche. Claro. Y si no, eh, lo Longo... También estaba, de 9 a 12 está bueno porque trabajo con vos, entro a las 12, hago la preproducción hasta las 3 y de las 3 voy hasta las 6 y después vuelvo a la... Hoy 9. me llamó Longobardi que me quiera a las 9 de la mañana para hacer el pase. ¿Aceptá? Así que, eh, vos decís, no sé, es muy temprano, nos acostamos acá a las 3 y media de la mañana. No, no aceptamos. Eh. Es mucho esfuerzo para... Yo no sé la plata, nos quedamos. Nos quedamos, usamos la cama de mundo. No, pero... Porque ah, que trae la que mía que, ahí no, en el estudio Un mundo que también ¿Qué? puede estar el micrófono, pero... De haciendo un móvil. Vemos. Ahí estamos hablando. Que la gente llame y nos apoye. Esta noche tengo ganas de divertirme, de vender cosas de pero No ventas, ¿eh? esta noche no, porque no vamos a hacer siempre venta y todo. Hoy voy a hablar de los tipos... Contame, pero que hablen las mujeres, ¿eh? no los hombres. No me interesan los hombres, porque me gente... Sí, mi cuñada es un payarudo. Hoy quiero hablar de los hombres que cuando se ponen de novio se olvidan de los amigos. Ay, sí, yo detesto. Y, la, y las mujeres también. Y las mujeres también. Amigos. Hombres y mujeres traidoras. que Vos te das cuenta, hasta con los amantes, vos te das cuenta que una mina está en pareja porque este, sí. cuando está el pedo, a mí me pasaba de soltero eso, están al pedo y dice, no, qué vas a hacer? ¿Por qué no vamos a bailar? Ahora, cuando se ponen de novio, vos a llamar y dices, ¿qué vamos a bailar. No, no, no. Y no, y no, no me llames porque, viste, Jorge es muy celoso. Y, y, ¿viste? y se ponen en boludos enseguida. Después se pelean y dicen, che, ¿qué es de tu vida? ¿Por qué no vamos a bailar? Y, gente... y con los amigos pasa lo mismo. Las minas cuando se separan, te van a buscar, che, salgamos, ¿no? Pero yo tengo hijos, estoy casada. No, pero boluda, vamos a tomar algo, ¿ay? por la cañita, por ahí... Y cuando están con el marido, vos les decís, che, vamos a tomar algo no, porque Jorge llega temprano, ¿viste? ¡Chao, intendente! Ahí se va en bondi. No, no quiero... <risas> Mirá lo que es un intendente. ¡Vamos, Justosi! ¡Vamos, Justosi! Y así... Al no, con Justosi. Está muy bien que vaya a Y además hay una cosa. Cada intendente que yo avalo, gana. Porque saben que yo no miento. Y Justosi es buen tipo. Y le quiero mandar un saludo a Gustavo ¿Y Le cobraron el boletito. Y Juan Carlos Canales que de San Isidro, que son excelentes, y al japonés García, y a Massa de Tigre. Nosotros le hemos buenos, los, mirá, le hemos pifiado a los presidentes, los ministros, pero la verdad que los intendentes... Son... ¿Qué? ¿Qué, Anita? Ay, no... Si, no sos, si vos no sos de la zona, ¿qué tenés que hablar? ¿Qué yo tenés no que decir, Yo no, ¿Por no lo lo es a Macri? Que... Es a Macri acá? No, en Quiroga hay otro. Ah, bueno wow, <risa> no quiero ni pensar. En Quiroga desde Tu primo, porque son cuatro, son todas las familias. ¿eh? <risa> bueno, vamos a hacer la tanga, vamos a un bueno, tema musical. Sí contándome eso de las ah, mujeres. No, que quiero hablar de eso, que la gente desembuche. Todos tenemos adentro guardado. ¿Viste que todo el mundo, ahora, Anita? La gente... Yo soy un vidente. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hablé, cuando empezó la semana del fantasma de Nordelta? ¿Te acordás que fui sí, yo? Sí, ¿Te fue a la tía con el pibe este sí, con la lengua al aire? es verdad. Bueno, yo empecé con el fantasma de Nolan, y no es mentira. Y había un muchacho, si me puedo volver a llamar, ¿quién era el que nos iba a mandar la monja que le levita? Sí, ayer, ayer. Bueno, sí. quiero ver ese video para mandárselo a Cirobeto Casena. Así, este, porque yo no tengo pantalla, claro. no tengo imagen, ¿viste? Pero claro, ¿viste? Estos minutos lo puede pasar en mentira Que quería, lo mandó Gabi, claro. la monja que, que levita. Claro, que paso, está de 12... Adó. Que avise que estamos vivos la Para la bella familia bella la bella bella. Bella. Che, escuchame una cosa Bueno, eh, hoy vamos a hablar de los boludos y boludas Que cuando enganchan algo se olvidan de todo el mundo Y se van de boca con esa persona Y se ponen pollerudos o, po o, o bragueteras este, la, Las boludas que se van atrás, desesperadas atrás de, de cualquiera y dejan a los amigos Es un buen tema, ¿no? Sí, excelente. Son traidores, de, ese, de esa persona no puedes confiar nunca. Yo tuve un amigo, ahora te voy a contar Y a ahora, estabas hablando hoy de los videos... Para el sábado 14 de mayo, estoy en la escuela número 6, Manuel de Grano, Villa Villarramayo. Mañana oh. tienen todo el día para sacar la entrada. Yo a la noche llego. Si no hay un buen número de entradas a la noche, suspendo la ida, te aviso. Eh. Ah, sí. Y sí, porque tiene que demostrar, está muy pesado, van de todos los pueblos de, de, al lado, llaman, yo voy a ir. No, no, hay que ir a sacar la entrada. Mañana se va a sacar la entrada o el sábado no voy. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Roja. Estamos bárbaros en Roja Roja, no falla. 0247415445612 445612 445612 Y el sábado 21 de mayo, cine teatro Monte Grande. En Monte Grande, 43675619 Bueno, ya saben, ¿eh? Villa Ramallo, mañana todos en el día, sacar la entrada porque tengo que llegar a un número. A las 9 de la noche. Si no llegó a ese número, no sé qué puede pasar con mi vida. Ay, Pero... Bueno, yo tengo un amigo, te voy una anécdota. Antes, bueno, me estaba tengo... hablando de los videos, eso. Espera un poco, ah, nena, bueno. no me rompa la bola. Este, un amigo mío, mirá lo que pasa. Una noche éramos solteros, pendejos, íbamos para dar una vuelta en auto y ve a la novia con un tipo en un auto. Yo lo contesto. ¿sabes? Ve a la novia y le cruza, la corre y le cruza el auto. Y dice, ¿qué haces, Patricia? Acá, sos una loca, ¿qué estás haciendo? Entonces, este, se va a hablar con el tipo, con el novio, en un 504 estaba. Él sabe, me debe estar escuchando, alguien está negro. Este, entonces, la mina viniera conmigo y dice, ¿a vos te parece el papelón que me hace pasar tu amigo? Que yo salí con mi amigo y... digo, atorran, te atorrante, ve acá, eso es una sinvergüenza, no puedes hacerle esto a negro. Después de tantos años de novio, amigo de tu papá, un baboso, el negro, un baboso, un boludo, eso que van con el suegro que a casa viste, que lo llevan... Va. Entonces este, dice, vamos para la casa, tengo que hablar con mi suegro. Una de la mañana vamos a la casa de la mina en la loma de San Isidro, él se baja, yo me quedo en el auto, él le pega una trompada al volante del auto, se rompe toda la mano, entra a hablar con el suegro y llega ella con el auto del tipo. El tipo la deja y se va, Toca. Ella se mete dentro de la casa, te quedan dos horas hablando, yo me meaba encima arriba del auto, sale el negro, sube al auto y digo, la mató. Mató a los padres al hermano y a la, a la novia. Me dice, la verdad que tenía razón, Patricia. Realmente, yo estuve mal también, la dejé mucho tiempo sola. Este, bueno, durante un año pasaba con la mina a los besos, por la puerta de casa y no me saludaba. O sea... El tercero en discordia, ¿viste? El, el, el, el que le había. Porque la mina le dijo, ¿a vos te parece tu amigo que me dijo a Torranta? Que... Y él se enojó no me saludó, y es un idiota. Después se comió un acuerdo que parecía el güey Api y terminó la historia. Pero, y, y ahí te das cuenta la catadura moral que puede tener un tipo. Un tipo nunca puede dejar de hablar con los amigos por una mujer y viceversa. ¿Entendés? Pero esa gente babosa que a la larga y después se casó y sucumbió quedó ahí porque además tiene mucho que ver la persona que vos tenés yo que la ciudad la tengo así y que me empuja pero tiene que ver a la persona que tenés al lado donde llegás en la vida este porque tiene mucho que ver si vos tenés al lado a una persona fracasada fracasada tiene una persona con ganas de triunfar triunfar es muy importante la persona que tenés al lado de todas esas cosas que lo esta noche que me parece un tema bárbaro Habla con Babi 44535 2700 Dame Lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste. Mañana en y localidades vecinas todos se me van en fila a sacar entrada para verme el sábado, o no me ven. Escuela número 6, Manuel Belgrano de Villarramayo, Mayo, va a la estrella, el único, el indiscutido, el ángel. Anita, hoy necesito mimos. Yo también, pero lo me estás se me, peleando. Ocurre, se me ocurre que no nos escucha nadie. Eh. Hoy necesito mimos, de verdad te digo, me agarró un trauma, digo, a nadie le importa este horario. No sea, es que no, no, cuando, no, cuando, cuando no le importa lo que le tiene que importar. ¿Entendés? ¿Para qué laburamos? Te pregunto. Para la gente. Bueno, que la gente diga, estoy presente. ¿Va a espacio al 10.11 o a los teléfonos? 4535 2700 y 4535 2710 para darle muchos mimos al ángel de la medianoche. Pues, hay una cosa que es real y que la gente no entiende. Hay momentos en que uno necesita que lo quieran. Y necesita mimos. Y a hay, quién no. Y que lo reconozcan. Y hay momentos, por ejemplo que necesitan, este, ya le cuento a la gente todo de mi vida, ¿no? Bueno, yo hace dos meses, tres, que, no sé, me metí en un brete, este, este. me metí en un quilombo de querer de, de mudarme es una historia. Entonces, a veces te sentís, digo, usted no sé si a usted le pasa en su casa, que uno se siente que tira, tira, tira, por responsabilidad, como es el trabajo, por, por, por, por uno, ¿viste? Uno no lo hace porque nadie te lo pida, ni y nadie te lo agradezca, uno lo hace por uno, uno nació para ser abastecedor, para ser caballo de carro, entonces uno tira, tira, y parece que a los demás no le importa, ¿viste? A veces sentís que a los demás no le importa, no le interesan, no te acompañan, eh, y, y viste hoy tenía un día de eso, viste un tengo, un día de eso que todo, cada uno, hasta la gente que más te quiere, a lo mejor hacen su vida, hacen sus cosas, ven sus negocios sus prioridades, y todo el mundo te acompaña en guitarra, ¿viste? Porque vos decís, no, pues, pues, pues", decís, bueno, bueno, bueno, ya vas, poder, ya, vas poder, ya vas a poder, ya vas a llegar. Pero la historia es que, que uno está solo tirando, ¿no? Y después, este, y una vez se pregunta, no sé si a usted le habrá pasado en su casa, ¿para qué hago todo esto si nadie me lo pide? Y de hecho te lo dicen que nadie te lo pide, porque te dicen, ¿para qué te metiste si nadie te pidió que lo hagas? Si estábamos bien como estábamos. Y uno dice, no, pero yo la verdad que quería darles un, algo más, y, y, y, este, y es verdad, porque, porque, por ejemplo, en la familia, ¿no?, todos viven quejándose, que chica es la habitación, o qué grande es la habitación, o que poca agua hay en el baño, porque hay tanta agua? Bueno, ahora, cuando vos le pones más agua, te decís ¿para qué te metiste en esto?, pero si te viviste quejando. No es mi caso con mi familia que se hayan quejado jamás, pero ellos... Siempre en la vida quiero dar un paso más adelante. No me conformo. Yo, me gustaría morir luchando, conquistando. Uno nace para luchar y para tener proyectos. Yo creo que el hombre sin proyecto es un hombre que está condenado a, a ser un muerto vivo. El hombre que eh, vive permanentemente este, en, en, en, en nada, que su proyecto de vida es, es como estoy y estoy bien, es un hombre muerto, olvídate. No es ni un hombre tranquilo. Ni un hombre que está conforme, ni un hombre realizado, Es un hombre muerto. Yo creo que el hombre tiene que... Porque si, de, si el hombre no hubiese tenido afán de conquistador, nosotros todavía estaríamos afortunadamente corriendo con la pluma. Pero alguien tuvo afán de conquistador y de ver qué había después de la, de la curva de la Tierra. Y alguien le dijo, no, la Tierra es cuadrada. Y el nieto dijo, ah, no, si él te dice que es cuadrada, para mí es redonda, y vamos detrás de la redondez de la Tierra. Y otro dijo, no hay vida en Marte. Y entonces otro dijo, bueno, hagamos un Sputnik y averigüemos... Si sí, es, es mal de vida. Y yo creo que eh, permanentemente el hombre es un explorador de todas las circunstancias, desde las sexuales hasta las comerciales, a, las anímicas, cosa que no se tiene en este país y, que, y, y mucho menos en otros países. Yo veo que, por ejemplo, que en Europa o, o en países escandinavos, países, eh, la gente está muy tranquila, ¿viste? Tienen su retiro, tienen sus logros, el Estado te da las pautas, pero yo creo que es menester en los países sudamericanos seguir con la costumbre de ser exploradores. Repito, es muy bueno esto, a mí se me ocurre ahora y no es malo. Digo, que nosotros, los países subdesarrollados, necesitamos ser más exploradores que los desarrollados, porque los desarrollados mal o bien tienen una estructura organizativa en la que eh, de golpe eh, sienten como que, ¿qué pasa con Bob Marley, que todos rompen los huevos con Bob Marley ahora? ¿Qué, por la marihuana? Es como, 30 años de la muerte y la legalización de la droga, tiene todo que ver, ¿eh? No se olviden nunca el mensaje elíptico, el mensaje subliminal. Bueno, entonces, este, recuérdense lo que dijo el tío Bobby, que fue el primero que habló de los fantasmas antes de que le aparezcan a tía Este, miren que yo sé lo que hago la música de Bob Marley, Bob Marley, el porro hasta ahora vi 10 documentales de Bob Marley donde todos aparecen fumando porro qué casualidad en este momento que hay una campaña para legalizar la marihuana bueno, este, eso es para que usted aprenda cómo se la ponen los medios de comunicación y usted no se da cuenta bueno, y decía que los países sudamericanos centroamericanos subdesarrollados como nosotros es que tenemos que ser más exploradores que nadie porque todavía no encontramos el arca perdida. Hay países como Europa, que son viejos exploradores, como Estados Unidos, que son exploradores viejos, que ellos ya encontraron el arca perdida y ya más o menos hicieron un organigrama y una estructura de darles un pedazo del tesoro a cada uno. Pero nosotros, este, los que con revueltos ríos tenemos pescadores sin ganancia, eh, todavía tenemos que seguir explorando y buscando eh, el sueño sudamericano, eh, el arca perdida. Tenemos que encontrar el... ¿Cómo era lo que buscaba Indiana Jones? ¿El... ¿Cómo era el...? el... el... Bueno. el... Sí, no, y que lo que buscaba el, el Sagrario ese, bueno. Entonces, este, de eso quería hablar esta noche, ¿no?, sobre la búsqueda de los países, ¿no?, de los hombres, sobre la eterna exploración, sobre el seguir diciendo y después qué hay. El que una vez que hiciste pico clavaste la bandera y decir, bueno, muchachos no se sienten, que no hay descanso, seguimos explorando. Eh, no hay que sentarse arriba de la piedra. El que se siente arriba de la piedra es boleta. Hay que siempre seguir adelante y buscar nuevos objetivos. Es un, siempre hay que buscar la otra mitad del mapa en la vida. Hay gente que se conforma con, con el pedazo del mapa que le corresponde hasta donde llega la primera cruz. Pero seguramente hay otro pirata que tiene la otra mitad que es donde está el cofre de la felicidad y que no está marcado ahí en la que te dieron a vos. Hay que buscar el otro pedazo del mapa. Hay que buscar la mitad vacía. Hay que buscar el otro pedazo. De eso quiero hablar. Hola. Hola, David. Sí. Sergio de Rosario. Sí, Sergio, ¿cómo te va? Todo bien, Mario. Bueno, antes que nada, felicitarte por el programa. Sí. Y llamaba por la consigna que habías nombrado de las personas que cuando conocen a un hombre o una mujer, eh, dejan todo de lado. Sí. Bueno, eso le pasa a la mejor amiga de mi señora que dentro de poco va a ser la madrina de mi hija. Cuando ¿Cómo? conoce, como dijiste, una bragueta, eh, no existe más nadie en el mundo. Claro, claro. Son así, son así, enseguida se ahí de todo el mundo. Primero la tenés todos los sábados y domingos en tu casa. El tema te digo, se terminó acá porque lo cambié, pero con vos voy a hablar. Este, vale. el, eh, porque si no empiezan a poner ejemplos terceros y eh, se hace antipático el programa, porque dicen, eso le pasa a la amiga de mi mujer, y no dicen, eso me pasó a mí. Entonces yo creo que hablen siempre en primera persona. Y por eso prohibí que llamen hombres hombre de este tema, no vos, Porque utilizamos un camionero y dice eso le pasa a Pascualito González, ¿eh? que es un pollerudo, Ángel. Porque Pascualito González está en otro camión escuchando. Entonces, pero bueno, este, sí, eso habla muy mal de la gente y el desagradecimiento y, este, y, y cómo son como personas. Porque hay gente que vos te crees que son amigos, pero están con vos porque no tienen dónde ir. Sí, Y si vos crees que tus amigos estén todo el verano con vos, hacé la pileta. Un abrazo, hasta luego. Igual. Un abrazo a Chao, viejo, hasta luego. Disculpen la brevedad del tema, pero no me interesó, no el muchacho, no me interesó el tema que yo planteé porque me gustó mucho más este segundo. Y como este programa es dinámico y los temas los va cambiando en la sucesión de los minutos, seguro lo que se me va ocurriendo que tengo ganas de hablar, hasta que después va a pasar lo que pasa esta noche, que el programa me va a terminar quedando corto, porque hay gente que los programas le sobran y hay gente que los programas le faltan. Y este tema de esta noche me apasiona que es la búsqueda de, de, de, del, del sagrario, de, de... que me digan cómo se llamaba lo que buscaba en, en los... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? No, no, no. Y, en John, no sí. y también eh, tiene que ver con el Santo Abrial, gracias. Mirá, Gerbasi, Dios yo me mío, no te vayas claro. nunca. Dame una virome, por favor, Silvina, también me el cago al pedo, está, también una virome. Este, porque yo voy anotando, no. gracias, Muy, muchas gracias, Gerbasi, la verdad que si no tuviese a Gervasia hay muchas palabras que no las hubiese dicho pues no me acordaba y él me ayuda con la ayuda de memoria que tiene es una biblioteca caminando el santo gría gracias Dene, bueno es ahí está quita una virón, ¿eh? para algo estás este ya se va este lo he hecho también se saca fotos desnudos <risa> generado vos le falta el respeto al Brano, ¿no? Dios mío Qué gente o sea es que son son ustedes son una vergüenza para la radiofonía argentina bueno este no mires con esa cara de estúpida porque te vas eh bueno la búsqueda del santo Grial. vos como sí, te tendrías que buscar tu plan, santo eh vos como estudiante porque... de sociología de casa chiste sí. estúpido que nadie te lo eh, eh, ¿Qué opinas? Séntate allá, No hagas, no hagas, y caras, y hagas la tuerca, personaje de la tuerca. Nadie te lo pide. No te pide que hagas gracias, Anita, en serio. Dice, La gente me dice en la calle, es rica, Anita, pero qué pelotuda. Y yo digo, sí, la verdad que sí, es una pelotuda. Le pedí un hijo, hay que tenerla. Pero realmente el hijo no come. Y ahora encima le digo, se quiere comprar un auto. Este es el colmo. digo, están de ocupa. Estás de ocupa. En una no, carpa que te dejaron los rusos. Cartillo, va, aquí a, ver, yo. a ver, a ver, cállate. Sí, sí vale. amigo, la búsqueda del santo grial. Sí, no, eh, yo creo que se intenta alimentar un mito para de alguna manera seguir manipulando a la gente. No quiero saber. No, mano. estás equivocado. A ver, yo pues... no te estoy preguntando qué es el santo grial. Te ¿No? estoy preguntando, eso te demuestra que no están con la cabeza. La búsqueda permanente del tesoro de la vida. ¿Qué es el logro? que es la.? ¿Te si podés callar, Anita? Gracias. ¿Qué es el final de la vida diciendo lo conseguí? Eh, sí, yo creo que la, la gente que no tiene algún proyecto o algún. Bah, gracias, Gago. No. No hacer... dale, dale, dale, everytime... Hola. Hola, oh oh Gaby. Sí. Se llama a de mí. ¿Estás despedido, Gago? No, te viste? A Gago. No, y Anita no. ya está echada, pero no se quiere ir, pero ya está no, echada. Está pesquita, <risa> Ahora que vuelve Susana Jiménez, yo hoy habló con el negro, lo sí, que es que mimo, importante. Primero sí. mismo? Sí. ¿Primero mismo? Bueno, amor. Bueno, te, yo, y después te digo que mi papá siempre me dijo que el gran capital que puedes tener en la vida es el capital de amigos. Bueno. Vos no. hablaste de eso. No, no, sí, pero no. no el, uno no tiene capital de amigos. ¿Cómo que no? no tres amigos? No, no, ni tres ni dos ni uno. El capital es plata y los amigos son afectos. Y no, bueno, es pues lo mismo. No, no es lo mismo la plata que los afectos, porque ver, no yo igual. te puedo asegurar, yo tengo 50 amigos ricos y si llego ah, sí, a necesitar diez bueno. mil pesos, no hay ninguno de los 50. ¿Pero por qué va bien? Porque los amigos no se convierten en plata ni la plata en amigos, son dos cosas distintas. Los amigos son afectos y el capital es dinero. Pero él lo decía como una. Como sí, una... no, no, pero porque ¿sabes qué pasa también? Hacer un culto de la sí, amistad sí. es estimular la vagancia. Mm, ¿Me es eso. Tu papá ahora ha sido un poco vago. No, no, no re laburador. Pero no, no, pro, no progresó mucho en la vida. Sí. ¿Qué hizo? Era importador y exportador. ¿Hizo plata? Sí. ¿Tenía amante? No. ¿Fumaba mucho? Dejó. ¿Tomaba? ¿Salía de noche? Sí. ¿Murió el corazón? Sí. Bien. En ¿Mm? el séptimo, descompostura masiva. De, de bueno, bien. entonces, este, esos son la, los amigos de la joda. eh Uy, a mí. Yo te podría, viste como te lo dije, del libro. Uh -huh. Bueno, cada persona, a cada cosa que se dedica, tiene un libro escrito de por qué se dedicó a esa cosa. Es verdad. Entonces, Uy. los importadores y exportadores. Son tipos que fuman mucho, engordan de golpe, son muy eh, atorados, viven colgados de los teléfonos de la gente, tal, salen con putas, tienen amigos ocasionales, o sea, cuando les va muy bien una importación, están llenos de amigos. Cuando y al, alquilan casas y llevan gente y hacen asados y fiestas y todo, y cuando les va mal, se les aísla todo el mundo y empiezan a fumar y a tomar y caen en pozos depresivos, tienen una vida, son todos así medio parecidos. No, che, mi hijo no, su parejito. ¿Por qué no a tu papá? No, porque de verdad te cuento. Pero vos nunca planteaste, nunca le planteaste cómo, cómo lo ven a tu papá y cómo es tu papá. Ah, yo sí con mi papá. Ah, por supuesto. Viste, cómo lo ve uno ni como ni hijo, razón, porque papá. uno lo ve parejo porque lo ve en casa. Aparte soy mujer. En casa, viste, en casa todos regulamos uh -huh. y afuera todos aceleramos. Uh -huh. uno llega a casa como padre y regula. Pero cuando sale de la puerta para afuera acelera, nadie sabe la vida privada de Lo los padres. que sí tenés muchísima razón es en lo que me dijiste, de que cuando te va bien, lleno. Obvio. Cuando te va mal, nunca lleno un pozo depresivo, pero tuve pocas malas en las que, en las que realmente la gente se alejó. Mm. Eso es cierto, va bien. Es como no, la mujer, es. ¿viste? entre La mujer está bárbara. Todos nos invitan a tomar café. Cuando se le cayeron un poco las tetas, Sonace. ya le dicen, si podemos un día esto nos encontramos. Y cuando se le cayeron de todo, dicen, che, te casaste, no, estoy sola. Che, bueno, cualquier cosa llamame. Yo, por lo general, los lunes a las 6 de la tarde estoy libre. Ya, divino. Pero es así, me equivoco. En la vida es así Uno tiene que darse está. cuenta Que es como un mercado de fruta Vos tenés un... vamos por la calle sí. Te das cuenta quién te mire quién no Ya está Ya está con eso ¿Qué edad tenés vos? 62 Ah toda... sumen, ¿eh? Todavía estás para darte ¿Todavía? Todavía Sí, sí Aprovechamos que te quedan 3 Hasta los 65 a cuando decir 65 Ya no te toca ni con un palo <risa> Y <es risa> verdad <¿no? risa> un, un beso chao. <risa> Un beso Si sí, 65 suena feo 65 ya es como acostarse Con la abuela de caperucita. Hola Hola Sí eh, ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches eh, Vos sabés que tenés mucha razón este, Bueno, primero yo también te voy a hacer un poco de mimos Porque realmente te escucho todas las noches Y, las y me, lo me, mucho. me lo merezco Me lo merezco Y haces comentarios realmente muy inteligentes Y algunos bastante audaces ¿Viste cómo le saqué la ficha al padre de esta mujer? Sí Hasta de qué había muerto Sí, sí Pero yo te quería decir Que eh, vos hablas de, de la búsqueda... Y, y, y el que no busca, el que no tiene metas, está muerto. ¿Vos qué? qué ¿Cómo te llamás? Sara. ¿Qué edad tenés, Sara? 61. Eh, sí, yo, pero yo hablaba de esta importancia que tiene el vivir en Sudamérica y no dejar de ser explorador. Nosotros creemos que somos norteamericanos y en muchos casos creemos que somos europeos. Entonces dejamos de explorar creyendo que se nos cumplió el sueño americano pero lamentablemente nosotros todavía tenemos muchos años de exploración hasta encontrar la otra mitad del plano. Lo que pasa es que el plano es, muchas veces es interno. No, el plano es externo y es el logro. Por ejemplo, países como Estados Unidos, criticados por nosotros que somos tan inteligentes y por Chávez y toda esta gente tan inteligente y tan preparada para gobernar en libertad, eh, países como Estados Unidos le hacen cumplir el sueño americano al hombre. Y, y nadie se atreve a decir bajo estos regímenes de gobierno lo que yo voy a decir, pero este, es interesante. Había un modelo que una vez habló bien de Estados Unidos, y lo, lo sacaron de televisión y lo está creo que crucificado en Manhattan. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿cómo era Silvina, el chico este que dijo que era pro yankee en televisión y casi lo matan? Un modelito, ¿te acordás que habló bien de... Yo digo, en Estados Unidos, y también pasa en Europa, en algunos países de Europa, tratan que el individuo... Eh, yo el otro día... A ver, vamos a tomarnos un rato porque tengo mucha ganas de hablar, y es interesante. El otro día estaba viendo una granja que creaba patos en Estados Unidos. Entonces, el pato a, los, a las ocho semanas va al congelador. El pato vive ocho semanas, pero vive maravillosamente bien. De darle mejor alimento, mejor agua, la limpieza, la pulcritud, la diversión, hasta lo llevan a Disneylandia, al pato, antes de matarlo. Acá, al pato, lo hacen vivir igual ocho semanas, pero comiendo mierda, al intempere, a campo, y con el riesgo de morir de cualquier peste o que lo mate un perro o un gato que es ligero. Eso es exactamente lo que yo quiero hablar. El, el proyecto, cada ciudadano, para un estado, para el mundo, es un número. Es un, un ser a criar para que deje beneficios. ¿Qué beneficios? El beneficio del laburo, el beneficio que le puede dar ese ciudadano al Estado, es una simbiosis. Eh, en los Estados desarrollados, a ese individuo se lo hace vivir de la mejor forma posible, para que ese individuo produzca de la mejor forma posible y crezca el Estado. A, en Sudamérica, nos hacen vivir como el culo, a campo, comiendo de lo que podemos, manteniéndonos con lo que podemos y no le importa el, el producto que le puede dar al Estado ese individuo. Y vivimos igual ocho semanas, igual que los patos de Estados Unidos, pero vivimos mal, y ellos viven bien. Digo que el santo criar para los países desarrollados sería qué tipo llega a la vejez como llegan a esos países, habiendo conseguido sus pequeños logros preestipulados, la Harley Davidson en el caso de Estados Unidos, el salir con Parque, en los viajes a Miami, Este, el auto convertible y esas pequeñas juguetes que el hombre necesita para sentirse feliz y acá, a lo sumo te están dando un crédito de 2.000 pesos a devolver en 30 cuotas si dejas el documento y un recibo de sueldo pero vos, eh, vos fíjate que todo el mundo critica a Estados Unidos pero sin embargo todo el mundo quiere ir no, eso desde ya, pero más allá desde ya, este, tenemos el caso emblemático de un gobierno donde de golpe se vive hablando del imperio, pero estudiamos en el imperio y vamos a prepararnos al imperio. Pero yo estoy hablando, además del imperio, de Europa, para no ser tan antipático, y este, de los países donde al ciudadano le hicieron encontrar la mitad del plano. Dice, ¿vos qué querés? Felicidad te la damos, pero vos a cambio dale todo al Estado. En cambio, acá hay que darle todo al Estado, y la felicidad nos queda en la otra mitad del plano, que a lo mejor te la va a dar el próximo candidato a presidente. Y siempre van pasando, y siempre se olvidan de darte la otra mitad del plano. Bueno, lo que pasa con la, con la gente adulta, mayor, los ancianos, la jubilación, todo eso, es decir... Eh, si es que no le dan la otra mitad del plano. En Europa realmente es para... Bueno, por eso, el, el, los viejos es saben... De lo que no hay que hacer. La, la gente sabe que después de los 50 le dan la otra mitad del plano y sigue el camino hasta encontrar la felicidad. Acá no, acá la otra mitad no la tenemos nunca y por eso esa falta de certeza de encontrar no, no, no la... Vamos a tener ni y bueno, busquemos. eso es lo que nos produce la angustia existencial. Mira, hasta donde llegamos con la disquisición de esta primera hora. acá ¿Mm? podemos seguir buscando, viste. Bah, un beso. Hasta luego. Eh, ¿te, ¿Lo entendiste, Anita? Lo que sí. dije? ¿Es verdad o te he equivocado? No digas claro. nada por hacerte inteligente, vos decís sí no, no. No, no, depende a la edad que vos te plantees eso, porque por ahí haces un clic antes y, y podés llegar a lograr todas las metas. Ay, no, hay hay no. veces que uno se puede lograr, no puede lograr ciertas metas. Ninguno, no. Porque el sistema no te lo permite. No, no, no, ahí está lo que habla de la mediocridad. Hablar que el sistema no permite es una utopía. El sistema permite, el que no se permite es uno. Porque si la, la mitad del plano no te la da el sistema, hay que buscarla. Y hay que pelear y morir por buscarla. No hay que achancharse y decir, el que venga por ahí me la da, porque los que vengan se te va pasando la vida. Y acá las elecciones son estos, es decir, El próximo seguro tiene la otra mitad del plano. Y no hablo de política, hablo de cómo se nos pasó la vida a la gente. Entonces, la, el proyecto de vida, el santo Gabriel la mitad del plano. Eso es lo que me interesa hablar que todos morimos sin tener la mitad del plano, con la cruz que nos dice, cabe acá y está el cofre. ¿A dónde está el cofre? ¿Quién lo tiene? Alguien lo tiene. El cofre está, pero no te lo dan a vos. Esa mitad del plano se la guardan ellos. La diferencia que hace de un país desarrollado, a un país subdesarrollado, es la mitad del plano. En los países desarrollados, cuando vos nacés, te dan las dos mitades del plano. Y te dicen, si seguís la línea de puntos, acá tenés que cavar cuando sigues sí en esta edad. Acá te dicen... Nunca te a, vas a encontrar la cruz donde está el tesoro Espera Hay que hacer lo posible Dentro de, del sistema De encontrar lo que más se parece Al arca perdida Música Ay Carmela Me duelen tus ojos Sembrando rastrojos Canela en la nieve Espera que voy a mandarle a Oscar Gómez Salé, que está en la parrilla de... Oscar Gómez Salé, mi productor, está en la parrilla de Walter. Dice que si no mando saludos no lo dejan salir porque va a comer de garrón. Walter, <risa> déjalo y cualquier cosa te pago yo. Se, se come bárbaro la parrilla de Walter. Te mando un beso, Walter. ¿no Vamos a ir a comer un día. De esta mañana puedo ir a comer a uno, un choricito a la parrilla de Walter. Bueno. Llevanos a todos, baby. Hola. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te voy a llevar a vos a comer a vos? ¿Vos te enganchas en toda... a todo? A todos, Germás y Gagos y... no me pegas. ¿Pero vos te crees que yo voy a ir con todo esto muy lento a comer una parrilla de categoría como la parrilla de Walter? Pero ustedes... ¿Pero cómo ir con...? ¿Qué te crees que van a llevar...? ¿Qué yo a comer un chorizo. ¿Por de... que vinieron del Moyano? Van a decir... a de su tour del Moyano. Ustedes, no son... ustedes la verdad, no los quiero ofender. Pero eh, si yo no, no los maltrato, no estoy haciendo radio. Ustedes para mí eh, eh, Son más Exactamente. Vos lo dijiste Déjame escuchar la canción por Dale. Por Dale Ni sé ni sabo Cuánto nos cobra el destino En los bares del foro Rompías el guión de una peli Con final feliz No había rubia en el coro Más loro ni más normallín Y después de la feria y el cole La histeria y el miedo Si te dan por contar Hombros donde llorar más sobrarte una mano y seis dedos No me canso de hablarte aunque pronto Mi voz suena grano de arroz repetido y de zamparar, desjugar a los juegos de azar del olvido. Nada amanece, todo envejece, plancha tu de de tú, tal vez mañana a tu ventana llame otro príncipe azul hola sí hola sí buenas noches Bobby, Bu hola gabriel sí gabriel mira quería reflexionar sobre el tema que vos planteaste de, del espíritu de aventura de uh -huh. intentar siempre superarse y creo que a mi juicio es básicamente un problema filosófico gabi a ver mira vos planteabas el, el, la situación de los países subdesarrollados y lo comparabas también con con esa falta de espíritu que hay en Europa por superarse. Y si vos recordás lo que fue la declaración de la independencia de los Estados Unidos, uno de los poquitos derechos que esa declaración consagraba era el derecho a la búsqueda de la felicidad. Es decir, dejar libres a las personas para que según su escala de valores, sus recursos, sus capacidades, alcanzaran aquello que estimaban que lo iban a hacer feliz. Uh -huh. En nuestros países y en los países Nórdico, como vos señalabas hace un rato lo que se, de, se ha consagrado es el derecho a la felicidad ahora vos fíjate que por ejemplo entre estos países que vos nombraste incluso Estados Unidos son países conquistadores sí. ahora de Centroamérica en adelante son conquistados sí. eso tiene que ver perfectamente con la idiosincrasia el conquistador vive conquistando de hecho tenés un inglés que si le das un bote este, entra por el fondo de tu casa y te clava la bandera Sí, y nosotros vivimos otorgando y dejándonos conquistar. Esperá que ya vuelvo y seguimos bueno, hablando. Bueno, perfecto. Habla con Babi. 4, 4 5, 3, 5, 2700. muy bien Elizabeth de Belgrano de Bragado, perdón, cumple 50 años ¿dónde está Elizabeth? ¿en la señora que estaba en la puerta? claro, no la vi, un beso grande Elizabeth de Bragado, feliz cumpleaños ¿eh? le mandamos, Ahí me atiende muy bien en Bragado, ahora voy a ir ¿a dónde Anita? vas a estar el sábado 14 de mayo va a Copar con el monologuista escuela número 6 Manuel Belgrano de Villa Romayo tenés que llamar al 03407 ...15408466... ...y hay otro teléfono más para que te puedas comunicar... ...que es el... ...03407... ...15492083... ...el domingo 15 de mayo... ...en el Teatro Francés de Rojas... ...02474... 15445612 ...y el sábado 21 de mayo va a estar en el Cine Teatro... ...Monte Grande... ...y el número para sacar las entradas... ...es el 4367... 5619 Acá me pide el dueño la rinconada que yo vaya, pero que no lo lleve a ustedes porque son un papelón. Bueno, vamos a verlo. Si no, le voy a pedir una rinconada, el señor va a ver cómo nos va a dar carro. ¿no? Anita está acostumbrada <risas> a la rinconada, ¿sabes lo que es? A veces que ha, que ha estado la rinconada. que antes ahí como uno salía y se ve como te rinconaba contra las puertas. Vas, Anita, vas, no seas ordinario. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Sí. Bueno. Sí. No. Disculpadme al momento. Sí. No, no, no dan ganas de arrinconarla también, al menos por la voz. Sí, ¿no? por la voz nomás. Sí. Ajá. Si tenés los brazos largos, la podés abrazar. ¿sí? La, le podés dar la vuelta en bicicleta, con la cintura, ¿sí? Bueno, Lita, va. Bueno, mira quién habla. Hola. ¡Basta! Sí, te escucho. No, lo que yo trataba de, de, de comentar era como esa distinción básica que me parece esencial que se le transmita a los chicos de, de la cuna, y es que uno tiene el derecho a buscar su felicidad, y no a que alguien lo haga feliz. Uh -huh. Y eso es lo que hacían con los Estados Unidos desde sus orígenes, a pesar de que con las décadas y, y con los años ha ido distorsionando eso también en ese país, pero en nuestros países nosotros no somos sujetos de derechos, somos objetos de derechos, nos tiran derechos, así como los gobiernos inflan la moneda y generan inflación, inflan las leyes y generan derechos a todo. En vez de decirnos ustedes tienen el derecho a trabajar, nos dicen ustedes tienen derecho a un trabajo. Entonces ahí genera tipos que pasivamente se paran en una esquina esperando que alguien le venga a dar el trabajo según el cual él tiene un derecho. Eso nunca va a pasar, porque nadie da trabajo a otro por obligación. Uh -huh. Entonces, ese tipo de distorsiones, digamos, me parece que... Eh, eh, pero pasa la importancia de la radio, lo importante de la radio... Es el manejo de la dialéctica. Exactamente. Y fíjate que los gobiernos argentinos nos gobiernan con la dialéctica. No nos gobiernan ni con las actitudes ni con los hechos, ni mucho menos con los progresos que nos puedan llegar a dar o los beneficios. Esto es una cuestión de dialéctica. Yo escucho ahora que estamos en una campaña en problemas políticos, y son, son debates dialécticos pero sin fondo ni fundamento, donde no nos conducen absolutamente a nada. No, y Baby vos fíjate también eso, cómo históricamente se reflejó, por ejemplo, en el cine... Si vos ves las viejas películas americanas de, de principios y mediados del siglo XX, del siglo pasado, de Frank Capra, por ejemplo, esa película con Cary Grant, Qué bello es vivir, uh -huh. donde el tipo tenía una serie de vicisitudes y de problemas y seguía tirando... Bueno, sin ir, más, sin ir más lejos, si ves Heredarás el viento, sí. te das cuenta que un hombre simple y de pueblo le gana la justicia. Claro, la idea de que el mañana puede ser mejor si uno hace algo para cambiarlo las cosas, en cambio los europeos fíjate, el cine alemán el cine italiano, el cine sueco el mañana siempre es peor el tipo que empieza enfermo termina muerto el que empieza rico termina pobre es como que, que, que es toda una tragedia digamos sí, pero no no, no, pero no es una tragedia en el país sí, no, no, no no. porque allá que empieza pobre termina rico sí, bueno, pero te quiero decir si se ve reflejado en, en, en cierto espíritu que, que vos ves en esos países también como Cómo, cómo dependen del estado y de la gente Bueno, eso tiene que ver con el neorrealismo italiano, sí. con Vittorio De Sica, que ladrón de bicicleta. Eso, sí. Y claro, eso es muy a la Argentina porque son los que nos precedieron en las inmigraciones. Por eso mismo eh, es el, el cine de la depresión, pero hoy por hoy Italia y hoy por hoy Francia, que a mí me asombra, este, y es si muestran en el cine una realidad, primero tiene una autocrítica muy grande. Pero además, eh, a ella no se le ocurre el retraso como pauta ni en las películas de ciencia ficción. Sí, no, no, no, es cierto. A nosotros el retraso y el vuelta atrás permanente es una constante. Bueno, eso es, eso es increíble, ¿vale? Ya en el en, en, en 2011 seguir hablando de temas que, que uno escuchó de, desde chiquito, que, que uno que vivió a través de los 70 Los padeció... Volver. Por ejemplo, a mí es me increíble. da... a mí me A mí me da mucha vergüenza que cada vez que hay elecciones se haga el debate de la marihuana. Sí. Entonces yo digo, hace, ¿cuánto? 30 años de democracia. La tendrían que haber legalizado con Alfonsín, que empezaron, y dejarse de hinchar las pelotas y ponerlas dentro del debate. Cada vez que hay elecciones y después terminan las elecciones y se sigue viniendo marihuana, más fácil que Marlboro, y, y el tema no se debate. Eh, bueno, pero no quiero entrar en política. Te mando Un abrazo grande. Un, un amazo bravi dijo. Bueno, un amazo muy grande, de mano, de una, un manazo Hola. Hola, Bavi. Sí. Sí, mira, mi nombre es Agustín, tengo sí. 20 años. Sí. Eh, mira, quería hablar, bueno, de este, de este tema que estabas hablando justo de la búsqueda de metas y sueños. Eh, yo la semana pasada retomé el libro, me habían recomendado mucho el libro eh, La Divina Comedia de Dante. Ah, sí. Y bueno... Eh, quería compartir un fragmento que justo habla de esto cuando está Dante en el séptimo en el octavo círculo en la séptima fosa de, del infierno sí. y se tira al piso porque ya no puede más literalmente eh, está devastado. F ¿No? ¿No? R 1940. Eh, exactamente sí. y, y bueno Virgilio su, su, su acompañante su guía lo mira y le dice eh, si no te esfuerzas eh, le dice si no te esfuerzas y no vences la fatiga y no fijas una meta Como la espuma en el agua vas a desaparecer y vas a pasar por la vida sin pena ni gloria. Uh -huh. Quería compartir con eso. La verdad que eh, Repetímelo. te la repito. Ya para... está, Gago. Ya dijo que era Virgilio. No. Antes está bien, Gago. Muchas gracias. Le dice, el Gago sabe mucho y quiere aportar. Le dice: Si no te esfuerzas y si no vences la fatiga y no fijas una meta, como la espuma en el agua vas a desaparecer y vas a pasar por la vida sin pena ni gloria. Uh -huh me parece no fantástica esta esta frase eh, y qué te lleva a leer la Divina Comedia mira yo creo que a mis 20 años soy una una persona distinta del resto de mis amigos que están todos qué sé yo no critico no critico que, que nos guste salir que, que qué sé yo todas esas cosas pero me parece que a mí me gusta ir un poco más Qué bien, te eh... felicito. ¿Y a qué estudiás? Abogacíaste, en la UBA. Ahora sí, estoy en, acá en Capital, en lo de mi abuela, porque mañana a las seis y media te voy a estar arriba. Pero la verdad es que escucharte a vos es un placer. Gracias, eh... escucharte a vos también. Gracias. A mí la verdad es que cuando hay un chico, un joven, que como pasa con Gago, ¿no? Y ni hablo de que hablo así, que tiene cultura, me llena de orgullo. Porque a veces pareciera ser, viste, que todo el futuro nuestro está en las manos de un inconsciente que eh, discute en televisión como panelista del porro. Y eh, digo, bueno, pero mientras tanto hay, hay gente que va a la biblioteca a sacar libros, ¿no? No son todos boludos, algunos usan el papel valerio y otros para armar un porro. Eh, eh, no, son, no van todos a los recitales a armar un porro, no todos este, van a hacer el trencito eh, sexual a la puerta de los canales, eh, no todos bailan con la enana, eh, eso es lo que se muestra. Pero atrás hay una realidad. Hay, hay gente que sigue haciendo el país, ¿no? Porque yo digo siempre digo, cuando toda esta mierda se termine, cuando toda esta mierda se termine, yo creo que vamos a necesitar abogados, jueces, médicos preparados, este, porque yo creo que en algún momento la enana se va a fracturar. Y va a tener que haber un médico en la guardia que no vea ese programa y esté estudiando. Porque si no, no es posible que una en nada se muera de fractura. Sabes qué pasa, Babi? Eh, mirá, yo a mis 20 años eh, tengo muy pocos referentes, o sea, tengo a mis viejos, eh, a mi abuela, eh, como cosas para, como modelos a seguir. Pero la verdad es que hoy en día en la televisión y cada vez menos eh, hay referentes, ¿no? Y la verdad es que vos sos uno de ellos, porque yo te sigo, mirá, yo todavía tenía, no sé, tenía un par de años de vida, pero... Gracias a Dios tengo YouTube, que puedo entrar y ver los videos del Ángel de la Medianoche, uh -huh. eh, de tus comienzos, todo, y la verdad, escuchar, la verdad te, la verdad te digo, escucharte todas las, las verdades que nadie dice, que nadie se atreve a decir, perdón, que nadie se atreve a decir, como decía, como decís, el finado Tato Bores decía... Eh, ahí, como era la frase, vos decías siempre, el finado Tato decía, hay co las cosas se pueden pensar pero no decir. Ah, se pueden eh, claro, te podés eh te puedes morir, eh, morir pero no te puedes enfermar. Claro. Se pueden hacer sí, bueno. pero no se pueden pensar. Sí, no se pueden pensar. Igualmente, eh, yo lo que te agradezco mucho, yo lo que agradezco siempre a esta carrerita que hemos hecho en los medios es la coherencia. Que si ves un programa de hace 20 años y hoy, el ángel no ha cambiado absolutamente nada ni nunca se ha vendido a la pauta de ningún gobierno. Eso es lo que, a ver, eso es lo que yo respeto y admiro, ¿me vendés? Uh -huh. eh, la, la verdad que tenés algo intachable, ¿qué es eso? Eh, hay tanto hipócrita, hay tanto hipo, tanta hipocresía, tanta, sí. tanta hipocresía. Te mando un abrazo, querido. Otro, la verdad, muchas gracias por haberme escuchado. A vos, a vos, muchas gracias. Hola. Fíjate Germán si con quién estás trabajando, ¿no? Qué honor. Después voy a caer al infierno del mundo. ¡Hola! hola Hola. Sí. ¿Qué tal? Sergio de Rosario. Sí, Sergio. Eh, bueno, no escuchaba lo de la consigna. No, no, no hago consigna. Yo <ríe> hablo de algunos temas. Ok, el tema que... Eh, mira, yo me dedico a, a... Hago reformas en autos, pero reformas para discapacitados y... Ah, bien, los sí, autos sí. en la escuela. sí, sí, sí. Eh, y... Siempre, o sea, desde que, desde que tengo uso de razón, viste estudié sobre los autos, el tema de mi vida, lo que me apasiona... Te entiendo, pero a mí me pasa igual. Bueno, y vos hablabas la otra vez de, de Anadón. Sí. Eh, ese, es, este muchacho hace algo que muy poca gente logra, que es replicar autos. No, un, este muchacho es un artesano Eso. de lo que va quedando muy poco en la Argentina. ¿Pero por qué va Porque y, fíjate. Y vos, vos escuchaste. No puede dar una vuelta con su auto, no puede. Pero vos escuchaste. No, eso no. Vos escuchaste alguna vez que eh, incentiven a Nadón, que es un hombre que en todo el mundo le están comprando las Bugatti, los claro. Alfa Romeo que le hace íntegramente hace los motores de carrocería o sea, una fábrica de autos ¿Vos escuchaste que los felicite que lo incentiven que le den el lugar que ah, se merece Ana pues, Anadón viene a hacer, salvando la distancia lo mismo que fue Fangio de Vicenzo eh, son esos hombres que nos hacen quedar bien a nivel del mundo sí, o Pagani o Pagani Pagani ¿entendés? Eh, que se con ir sí. o de Tomaso o de Tomaso ¿entendés? argentinos que a nivel mundial son brillantes y sin embargo eh, vos los nombrás, yo los nombro Anadón, los nombramos los que somos más o menos del de, de ambiente, pero la Argentina no sabe que desde la Argentina a, a los tipos más importantes del mundo van autos de Anadón. Claro. Que ha hecho la claro. Argentina íntegramente y recuperado de 1920, 1926, autos que estaban ya desaparecidos, los revivió. Exacto. Bueno. Pero lo que iba es, suponete, vos tenés unos vecinos ahí en Doctor Cuato... Eh... Pecia, JBA... Sí, son amigos míos. Bueno. También. No ellos no ocurre. pueden patentar más autos. Sí, hay una ley que les prohíbe hacer autos. Exacto. Lo que te decía de que tampoco Anadón puede dar una vuelta en un auto que fabrica. No, la máquina de impedir. Exacto. La máquina de impedir. Este, esto es lo mismo que este, vos te pones a fabricar... Eh, lo que, Vamos a se te ocurre, una licuadora la haces perfecta, irrompible, indestructible, te dicen, no, pues no tiene la patente de las 150.000 licuadoras que tiene la marca Premium. Claro. Y dice, bueno, pero yo hago a pedido y son exclusivos. No, por eso Max Scheller, un filósofo este, conocido, bastante conocido, hablaba de la técnica del técnico y la técnica del artesano. Hoy somos tan boludos que creemos que con una computadora podemos hacer cine, podemos hacer televisión, podemos hacer autos, podemos hacer... Eh, vos fíjate que la pasión mía por los autos antiguos y por las cosas antiguas por todo sí, si te escuché, tiene te que ver mucha claridad lo que en, hasta que sabes de máquinas de cortar de todo tiene que ver con el diseño del lápiz hoy un auto se pone en la computadora de la computadora va a una habitación donde lo hacen en espuma de látex eh, de la espuma de látex lo hacen tridimensional por supuesto el auto se lo pinta se lo presenta como si fuera de verdad, si tiene aceptación, sale a la venta, se hace masivo hasta la Ferrari. Antiguamente se sentaba un tipo, como Pininfarina o Vignale y diseñaba con un lápiz un auto, y diseñar con un lápiz un auto tiene que ver con que tiene que tener equilibrio en las curvas, tiene que tener el túnel de viento, hacérselo a lápiz, tiene que ser las manos del artesano, y todas las piezas hechas a mano. Por eso yo trato siempre de rescatar autos antiguos, Porque de los nuevos no conozco nada, porque son hechos con un sello. Y es lo mismo un auto alemán que un auto japonés, que un auto francés, que un auto... Hoy ves un auto de esos, y si le cambiás el escudo de Citroën y le pones el de Renault, o le sacás el de Renault y le pones el de Mercedes, es lo mismo. Bueno, esa es la pérdida de la técnica del artesano. Eh, no es lo mismo un libro hecho por Gutenberg que un libro que vos te bajás de una computadora. Entonces... O sea, comento lo que me pasó a mí, Sí. Eh... Yo hace dos años atrás diseñé todo un equipo para hacer andar motores diésel a gas, sí. o sea, actual. ¿no es sí. que me entiende que se me da tiempo, así que la gente de esto me entiende sí. mucho. Que funcione con diésel y que funcione con gas. Bueno, anduvo, estuve... Sí, aquí, ya sé, no te lo aceptaron. Gasté, gasté laburo en matricería y... No te lo aceptaron. Claro, hasta lo probó la Rauri, salí sí. en televisión, qué sé yo. Bueno, la cuestión que llegó el momento de habilitarlo y el energado dijo que no había gas para que podamos hacer ganar eso. Uh -huh. O sea, no podíamos suministrar gas a los vehículos como para que un camión anduviera a mezcla de gas con, con diésel. Te mando un abrazo. Chao, viejo. Hasta luego. Oh, tengo muchos llamados. Hola. Hola. Sí. ¿Le Sí, Babi. Hola. ¿Cómo te abrazo. Sí. ¿Cómo Baby. te va a ¿Me escuchás? Sí. sí. Yo quería verte sobre el tema de, de, de lo que busca uno ¿no? en, en la vida. Creo que, este, por, por lo menos en mi caso, como yo por ahí lo interpreté, este, ¿por qué yo, eh, no sé si lamentablemente o, o por suerte, soy de una familia humilde, tampoco este, eh, como es eh, totalmente pobre, pero humilde? Entonces, ¿por qué conformarse con... Eh, seguir toda la vida siendo por ahí un empleado, trabajar ocho horas, eh, que no está mal, ¿no? Eh, por día, ¿cuándo podés progresar de diferentes maneras, este, llegar este, vos a grande y a darle a, a tus hijos o, o a los que te sigan una mejor vida que vos no pudiste hacer? Bueno, lo que me, me pasa es? a mí, yo vengo de una familia humilde como vos, y el hecho de que yo no duerma de noche es que no quiero que mis hijos pasen lo que yo no yo pasé. Claro, más allá de eso te pones un discurso, de lo que dicen todos los padres. Sí. Es el amor propio por uno mismo. ¿Por qué este, conformar y de decir, guau, ya está, ya fue, voy, este, me pongo a laburar una empresa y vos sabés que soy esclavo durante 50 años, eh, 8 horas por día o más de una empresa para ganar algo que a lo mejor no te alcanza para, para tus tu necesidades básicas? ¿Vos claro. qué edad tenés? Yo tengo 21 años. ¿Estudiás? Estoy estudiando, sí. Muy bien. Pero, bueno, o sea, voy, voy a eso. Y también déjame decirte algo sí. este, sobre el tema de, de que hablabas antes de que se critica mucho a Estados Unidos, se critica mucho este, al, al nivel de vida que tienen. Y, Esperé, te, te quiero aclarar que yo no los admiro, pero tampoco, no, no, no, tampoco no, no, los claro. critico, ¿eh? como hacen acá. No, no. Esto, esto es lo mismo, ¿viste?, que criticar al vecino de enfrente que vive bárbaro. Es decir, pobre boludo, no es feliz, y a vos te entra el agua cuando llueve, se te tapa el pozo, o sea, no tenés para comer, ¿viste? Entonces, que, que, para criticar, por lo menos te quita la par. Yo lo que voy a decir, para ser más claro. Sí. Eh, eh, ¿Hasta cuándo tenemos, por ejemplo, ojo, no tengo nada en contra de la presidenta, al contrario? Creo que hay... hay y si tenés favorito, algo en supuesto. contra, perdón, y si tenemos algo en contra de la sí. presidenta, ¿qué? O, o no, todos no. tenemos que estar a favor. ¿Cuál es no, el tema? Es que yo digo que hizo cosas buenas y ha he hecho no, cosas buenas. No, sí, por supuesto, pero vos viste que acá, en, en este país últimamente, cuando se habla dice, ojo, no tengo nada contra este gobierno, pero, no, no, y si tenés algo, tenés todo el derecho porque pagar los no, impuestos, no, flaco, que, no, que, que hay que decir todo bien. No, no sé, sí. ah. yo a lo, que voy, a lo que voy es a esto, este, por ahí no le va a caer a mucha gente, tenemos la presidenta que critica a Estados Unidos, y su hija estudia... Bueno, está bien, pero eso, son, eso lo saca a la conclusión de la gente. Yo no estoy para, no. mira, la verdad... No la critico a la Presidente porque la verdad que no me importa la política. Yo estoy en salvar el alma tuya y la mía, porque no me la va a salvar ni Cristina, ni Dualde, no. ni Alfonsín, ni nadie. Me la voy a salvar solo, porque cuando yo tengo que arpar mis deudas, no conozco a nadie que venga y diga, baby, quédate tranquilo que voy yo. ¿Entendés? Ni los más cercanos ni los más lejanos. Es el boludo que pone la cara. Entonces, yo no confío en nadie porque a ninguno de ellos le importo yo. Entonces, es. entonces, este programa, ellos a mí no me importan. De golpe, en este programa, lo único que hago es hablar entre nosotros para salvar el alma, ¿entendés? Y tratar de hacer un ejército de conquistadores para ver si podemos encontrar el santo Grial, que es la felicidad. Que es decir, me muero, pero llegué. Y Así no es. como nosotros, que nos, eh, cuando nos morimos porque dejamos de durar. Yo en mi caso tengo un, un sueño, nosotros hablando de, de Grial, porque sí. tengo sueños de que es... Este... Eh, correr en auto, ¿no es cierto? Yo voy a poder jugar al fútbol y siempre digo que. Bueno, pero eh, primero tenés que obvio, tener una empresa y tener mucha guita porque para correr en okay. auto es que tener guita. Yo siempre digo que juega al fútbol porque es mucho más alto que el automovilismo. Bueno, un abrazo. Dale, dale. Chao, viejo. Yo le quiero hacer el pavo a Anita hace tiempo y eso que acá se lo han hecho varios. ¿Qué es el pavo? El, el marrón. ¿Está loco. Ah. Y, pero Anita, escucha una cosa. No, tampoco es un sí. sueño imposible que quiere correr en auto. ¿Sabes lo que es llegar a Eccleston en la Fórmula 1? Yo no sé lo que vale el, el mío. Ponele precio, Anita, siempre no. de decís lo mismo. Anita, vos no sabes si yo puedo no. voy a no. soportar ese dolor en mi vida, prefiero el, el, pasar... El, creo que el martes o miércoles cobro. <risa> <risa> Poné, Dale, vale, seguir ponéle, entendiendo. Ponéle precio, Anita, ¿cuánto puede costar? Nada, 4, 5, 3, 5, No cuesta nada, bueno. 4, 5, 3, 5, 2, para comunicarse con el ángel de la medianoche. Col... No, No, No. ¿Está comiendo Gerbasi. ¿No sí, llegó helado. Yo sí. quiero tomar helado. Ger Gerbasi no come. Está, está... Venía, a ¿dónde fuiste? ¿Está te, te trajeron helado, David. Desde... Pero Gervasi, venía acá. En no. Es una mala educación. Colonial, helados no. del colonial, que son riquísimos. ¿Y ¿Está comiendo tanto el tacho? No. Gerbasi. Ah, tantos helados. O sea, ¿Por qué? Sí. Eso es una mala educación. Eso es una mala educación que no me hincha la pelota. Llega helado para mí... Llega torta para mí, llega dan para mí, enseguida van y se sirven, empiezan a babear todo, empiezan a enchastrar todo. Tengo que comer primero yo, que soy el conductor, nada y después ahí, tienen que nada. comer lo de noticiero, y después tienen que comer... Y último, si queda algo, al, antes de tirar, gervasi. Pero no puede ser que enseguida... Y deja los teléfonos, entonces se va a comer. Eso puede ser que sea tan mal educado. ¿Qué tiene? La lombría solitaria. Está flaco así como un fido. Se ve que se caga de hambre todo el día. Y viene acá y le, lo tengo que mantener. ¿Yo este pelotudo? Se acabó. Comunícame con Daniel, por favor. Hablemos. 4535 2710 Esta sala de espera sin esperanza Estas pilas de un timbre que se secó Este lado de presa de la venganza Esta empresa de mudanza con los muebles del amor Esta campana muda en el campanario. Esta mita partida por la mitad. Estos besos de jude. Este calvario. Este lukte presidiario. Esta cura de humildad. Este cambio de acera de tucadera. Estas ganas de nada. Menos de tientje. Echte arrabal sin grillos en primavera. Ni espalden con tremalleras. Ni anillos de resumir. Esta casita de muñecas de alkerne. Echte racimo de pétalos de sal. Echte huracán sin ojo que lo no gobierne. Este jueves, este viernes, y el miércoles te vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, Con las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lo que nos sobran los motivos. Este museo de en disecados, este perro andaluz sin doméstica, este trono de príncipes de tronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Que poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Baipú, esta guitarra racídica y dolorida con su pepumovno quinqueresto, estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a bañuelo de sación. Este lambrón apartado en tu todo, la rueda de pinelo en una falta, estos dedos que sueñan que se desnudan, esta cara por abiuda, sin la piano la de más, no abuses de mi inspiración, lo no acuses a mi corazón, La mal techo y ajado que estás. Cerrado por derribo, por las arrugas de vivo, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te primo, no abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo, por las arrugas de vivo, se filtra la desolación. De saber que esto Muy bueno Colonial, me parece espectacular lo que se Colombia. ¿Qué pasa? Él es la heladería de Silvina. Él es la heladería que va a Silvina. Qué rico Déjate yo decir bueno Gracias dame lo los teléfonos para que la gente llame a, a no boluda ah. que llame la radio <risa> 4535 2700 y 4535 2710 para comunicarse con el ángel el mensaje de texto la palabra baby espacio mensaje al 1011 y estamos en Facebook a través de www.facebook.com/barra no la radio yo no puedo que ya boluda digo, dame los teléfonos de la de re... yo no puedo creerlo La verdad, la verdad. Ah, porque vos sos una no. luz. Baby Espacio al 10 un Poco mensaje de texto. Nos va ganando, te digo, nos van ganando lo de la mañana. Eh. Te digo, los clavos nos van ganando. no existen, pero existen. Baby Espacio al 10-011. ¿Qué anita? Hey, tengo que, tenemos que mandarle un saludo a Marcela que está. En la localidad de San Miguel, sí. se me endureció la lengua, escuchándote con su amiga que viven solas. Y a raíz del día que vos hablabas de los fantasmas y demás... ¿Qué ya, tal están? Es muy linda la chica que trabaja en el bar. Tiene unos ojos celestes, verdes. ¿Viven solas las dos? Sí. ¿Y harán una partusa conmigo? Ay, baby, no sé, son muy chicas todavía. ¿Qué edad 21? 21. Pero chica la mía, escucha, 21 años. ¿Sabes lo que hacen hoy con 21 años? Lo mandan preso a logros, Fabiani escúchame no, una cosa, va, por, no es esta mina sí. que salió con el tema del ogro Fabián y por el piberón, chastran. Yo la verdad, esta vez me juego por el ogro. Lo han ensuciado, bueno, eso también, porque parece, el ogro parece piloto de prueba en la fábrica de whisky viste, no hay un gato que se haya escapado, pero realmente. Pero el hombre prefiere una mujer de estilo así. Porque no lo, me gusta Lo que de noche, lo que de noche, escúchame lo que Después la de las 10 de la noche, lo que sí. encontraste en la calle, es, es trolaje. ¿Qué te crees que? Eh... Ay, mirá que la mujer porque anda a las 10 de la noche va a ser. Pero por supuesto, la... Anita, vos cuando venías con un Daisy May Queen al putódromo que enfrente al Lux, al el este que no se sabe qué, qué es. Hmm. ¿Vos sabés cómo te, acá cómo te catalogaban en, no comas el micrófono, ¿Cómo que te catalogaban en la radio? Como no. una, una cualquiera. Yo te salvé a vos la dignidad ¿De ¿De que estás Pero vos mire? no me la salvaste, cada uno hace cómo, ¿Cómo se dejó de hablar de los mineros chilenos? ¿Viste que desaparecieron de circulación? Sí, tantas cosas, hasta Japón desapareció ¿Viste? Oh, pero, no. pero, ¿viste que, que no se habla de nada? De nada Repostería y Sanguchería San Jorge De esto sí se habla, recién mudados a Independencia 4872, Villa Ballester Entre Alvear y La Valle La mejor repostería, la mejor sanguchería, la mejor panadería, San George. Cuando usted tiene un evento, no duden en ir a San George. vive en Villa Ballester, en Villa de Lina, en Villaneda, en cualquier zona de ahí de influencia. Independencia, 4872, Villa Estero, entre el Real y la Valle. Vaya este domingo, este sábado, compre de exquisiteces para mm, degustar con su familia. En San Sanción hay tortas, alfajores, budines, cheesecake, lo que vos quieras. No, pero no. Durazno, ananá, frutillas, muy de chocolate, dulce de leche, tortas con corte de crema. ¡Ay, Dios! Acuérdese, 4, 7, 6, 4, 50, para hacer su pedido. 47645014 para hacer su pedido. escúchame Anita... Te tengo que decir esto, baby, prepárate, porque... El martes 24, la otra semana, sí. desde las 6 de la mañana, te tienes que acertar, eh, acercar con tu auto a los más de 50 puntos de la ciudad y pedir tu bandera argentina. ¡Vamos a repartir un millón de banderas! Yo no voy a estar. ¡Vamos a pintar la ciudad de celeste y blanco! No, yo no voy a estar. ¡Un millón de motivos para sentirse bien argentino! ¿Por qué no vas a estar ahí? Sí, porque yo no estoy en horario. Entonces ya es las seis de la tarde, después ya dejarán dos o tres para bueno, que, que me pare sola, como el año pasado me paro solo acá en Firroy, con la, la bandera la en la mañana. mano y corro a la gente cuando pasa, la <risa> vez pasada lo corría uno hasta la calle Córdoba, con una bandera en la mano para dársela. Sí, hay que ver, la gente si quiere banderas tiene que venir de noche, que es el horario pico donde estamos nosotros. Este, se la damos nosotros acá en mano y le hacemos firmar un recibo este, Paul Baker si querés vender alajas, relojes brillantes si necesitas guita en efectivo en dólares en el momento no vayas a pedir guita prestada porque te agarran los goteros te sacan el alma Tenés que ir a Paul Baker, vendí lo que tengas, 0810 122 245. Paul Baker, avenida Alvear, 1585 en Recoleta. Mi amigo Paul Baker, ni, ni es tu tazador ni es mi tazador, es el tazador. Anita, se te congela la lengua, mi amor, con eso. No tomes helado mientras estás comiendo, estás trabajando. Yo no estoy en, eh, con Por esa lado, cámara el director te ve. Y, y, y mire, señor, ¿Y yo no quiero ser buchón, <risas> pero mire quién es la que está comiendo dentro de la cabina. Eh. Después dicen que mundo trae... A las gordas a comer acá adentro. Mire quién es el que... El mundo está haciendo cuestión de peso, ¿viste, Natal? ¿No te... Sí. A ver, ¡Hola! ¡Hola! ¿Usted es el colonial? Sí, señor, Babi. Buenas los... noches. Qué... Buenas noches, un aplauso. Qué rico los helados del colonial. Muchísimas gracias por los helados que nos han traído. Sí, Estaron buenos. Eh. bueno. Mm. Sí, y además, mire, que alguien, que alguien se moleste por nosotros a esta hora de la noche a traernos helados, la verdad es que le agradecemos muchísimo. Nos vamos a seguir molestando si te gustó realmente. Sí, ¿dónde están? Dígame la dirección. Estamos en Belgrano, esta es una de las sucursales. Sí. Tenemos varias. Estamos en la calle Juramento 2749. Muy bien. A ver, vamos a ir a, a tomar helado ahí entonces exquisitos eh? acá se los tomaron todos exquisito el helado de colonial, exquisito muchísimas gracias bueno, los felicito y muchas gracias por la molestia eh. nos vamos a ver la próxima semana, gracias cuando quiera, un abrazo, gracias ay, señor y todas no. las semanas se a semana se... sí, pa. pero no para vos la semana que viene me lo llevo como viene el pote, el pote de helado me lo llevo, bueno, te gusta bien. el pote hola, uy, cuánto llamó hola, hola Hola, hoy, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí. Daniel habla. Eh, sí, Daniel. ¿Qué tal? Eh, llamaba para, bueno, para hablar del tema este que está tratando esta noche. Sí. Eh, me parece a mí que, bueno, que es importante trazarse metas. Y hay que seguir siendo explorador. Explorador, sí, exactamente. Pero creo que para todos eh, es importante. Y, y lo que me parece es que no hay que confundir el bienestar con el consumo, ni la felicidad, digamos, ni con la felicidad. A mí cuando claro. los políticos hacen discursos y hablan del bienestar de los argentinos. Sí. Digo, esta gente sabe lo que es el bienestar, ¿por qué miente? Sí, lo que pasa es que eh, para todos no puede ser igual. Claro, pero el bienestar Entonces, no el bienestar. es comer y dormir y tener un trabajo donde te rompes el lomo de lloras. Bienestar es otra cosa. Estar, sí. bien, el bienestar quiere decir estar bien, y la gente no está bien. Lo que pasa es que eh, con los valores que tenemos, el bienestar parece ser que es tener un auto... Bueno, eh... yo hablaba del sueño americano, ¿no? Para el sueño americano yo lo expliqué acá es cuatro viajes por año, una casa con parque, un auto convertible y lo que quieras tener. El sueño porque, porque americano. Esto no. Eh, Bobby, pasa, me parece que no es posible para todos. No para para. Entonces... Eso es el sueño americano. Cada ciudadano americano tiene derecho al sueño americano. Cada derecho. Cada ciudadano argentino tiene derecho. Si le va extremadamente bien a tener un crédito de un auto que lo paga en sesenta cuotas un plasma y una casita que la va terminando como puede. Esto estamos hablando de la clase media. Está sí. bien. Si no te haces político, Pero, y puedes vivir en medio. Los... O sea, no es posible para todos. Bueno. Entonces, cuando es un sueño es para todos los ciudadanos. Pues fíjate que... Eh... A mí me parece... A mí, eh, Bobby, perdón. Sí. A mí me parece que la felicidad eh, para cada uno, o sea, me parece que la felicidad tiene que ver con todos. O sea, yo no puedo ser feliz si todos los días entro a mi casa, por más auto que tenga, y hay un chaboncito... De cinco años durmiendo bueno, en mi casa. decía Paxi Dion decía, no quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todos. Uh -huh. Y yo creo que de nada te sirve a vos este, eh, hacer una fiesta si todos tus amigos tienen trabajo y no pueden ir. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Me parece que la felicidad tiene que ver con eso, con que si no, si no, no nos planteamos metas para todos, La, la meta individual me parece que poco sirve. Exactamente. Estoy completamente sí. de acuerdo con vos, que es el verdadero comunismo práctico. Bueno, yo soy anarquista en realidad. <risa> a, eh, así que, bueno, quería compartir eso con vos y, y bueno, me parece que como modelo nos tenemos que, que mirar un poco más al espejo nosotros y no tanto mirar a Estados Unidos. Yo, y, yo, a mí me da mucha gracia porque, por ejemplo, está esta chica Florencia Peña, que sí. tiene un programa de Canal 7 que creo que costó, creo, que costó 9 millones y medio de pesos. Todos los sí. capítulos, ¿no? Y hablan de que el pueblo esté bien, y comunismo, y socialismo, y que todos los... Pero ella cobró nueve palos y medio por un pedorro que mide un punto. Sí. Y hay gente que para ganar 1.500 pesos se rompe el culo 24 horas. Eh, sí. Yo creo que el comunismo es otra cosa, y, y, y no lo aprendí de ellos ni, ni creo que ellos lo le difunden. Uh -huh. Bueno, eh, me parece que es otra cosa. Te mando un abrazo, sí. hijo. Eh, chao, hasta Qué lindo que este programa lo escuchen los anarquistas, los kirchneristas, los peronistas, los radicales, los socialistas, pero jóvenes, porque cuando son jóvenes puede llegar a un diálogo. Y eh, existen, por supuesto, cuando nombré a esta chica, a esta actriz, este, que los anarquistas, los peronistas, los radicales, los socialistas, los kirchneristas, los alfonsinistas, los dualistas, y los vivos. Los vivos, que... Se hacen los para cobrar y usan los gobiernos de turno para llevar guita para su molino. Hola. Hola. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Ah, sí. ¿Qué tal, Roby? ¿Quién? Eva de Campana. Eva de Campana, sí, te escucho. Mira, Roby, te felicito. Estoy tan orgullosa eh, de escucharte porque hay sin despreciar a nadie pero mirá, te, te admiro tanto porque te sabes desde la Biblia al calefón, al calefón. Uh -huh. te la sabes toda bueno. y, y te desenvolves en todo y nadie te puede envolver en, en cosas que, te, que te, te entran a preguntar ya sea de la Argentina, de afuera de la Argentina lo que pues pasa es que caso. lo que no se puede envolver no se puede regalar exacto David bueno. eso es, es el ángel de la medianoche Sos, mira, si te postulaste voto un beso, chao mi amor, gracias no, Tienes... tengo demasiada dignidad sábado 14 de mayo, escuela número 6 Manuel Belgrano de Villa Ramallo ahí voy a estar yo en Villa Ramallo esta mujer de campana seguro va a ir, va a ir todo el mundo a verme a Villa Ramallo saca su entrada llamando al 03407 15 4 08 4 6, 6. Mañana último día para sacar las entradas en Villarramayo Domingo 15 de mayo Teatro Francés de Rojas 02474 74 154 4 5 6, 1, 2. Sábado 21 de mayo Cine Teatro Monte Grande 4 3 6, 7, 5, 6, 1, 9. 4 5619 Sábado 28-Necochea, domingo 29 Tres Arroyos. Sábado 4-Palermo, domingo 5 2 de Junio. Bernal, sábado 11 Torcuato, sábado 18-Morón, domingo 19-Campana, sábado 25-San Fernando, domingo 26-San Nicolás. Y así sucesivamente. Si usted quiere saber qué número va a salir en la Grande, pida la Redoblona. Pida, llame al 155-149-7790. Durante toda la noche y diga, yo quiero la redoblona. 155-149-7790. Y acierte con la redoblona. Hola. Hola. Hola. Sí. ¡Opa! ¡Apa! Pa, pa, ¡Apa papapa! <risa> <risa> sí. ¿Cómo es eso? Bien, ¿quién habla? Urrán. ¿Quién habla? ¡Feminito! ¿Quién habla? Celina de Caballito. ¡Ay, Celina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, bien. me alegro, ya finalizamos. ¿Vos tenías una hermana que se llama Justa? <risa> no. Me decía ¿dónde va Justa Vaselina? Sí. Dejate, dejo. <risa> bueno, sí, te escucho. No la, no la había casado. ¿no? Ah, agarrá la hora. Sí. <risa> justa Vaselina, Justa. ¿A dónde va Vaselina? Sí. Lindo nombre, Celina. Me gusta, me gusta, sí. ¿Y Vaselina también. Bueno. también. Bueno, se han tocado tantos temas esta noche y hace media hora que estoy esperando para hablar que pues, se ha hablado todo ya, creo, así que bueno. Sí, ya terminó, terminó el programa. Ya está terminando, muy lindo lo del mapa, lo de, bueno, lo de la búsqueda del grial, era para hablar mucho. Pero bueno. ¿Pero pues, qué edad tenés, Selina? 60. Bueno, es la edad que a mí me gusta, es la edad que la mujer tira la chancleta y botea un cóndor. Pero por supuesto. Es la, edad donde ya... la mujer es un águila ya. Ya, la mujer en 60 La mujer cuando pasa los 50 años ya No tiene más pudor, no tiene más prejuicio Quiere sexo, sexo y sexo No, no, no, yo no es que quiera sexo, sexo y sexo Quiero conquistar esa otra parte del mapa En eso estoy Ah, la otra mitad, la del Grial, el Santo Grial La búsqueda del Grial, exactamente Que es la búsqueda del conocimiento Y el trabajo arduo día a día de hormiguita, Yo escribo ¿Qué escribís, Selina? Cuentos viste qué lindo que es a veces decir este, no me importa morir no porque soy feliz pero por supuesto a la gente <risa> que a la gente que le importa morirse porque no es no es feliz no yo ya estoy de hecha me puedo morir en cualquier momento y digo brutal uh -huh. bueno brutal tampoco, nah, no verdad, ¿Y pero qué, he vivido muy bien qué, ¿qué, qué, qué cuento has escribís, Selina Y mira, tengo uno que te haría reír a lo mejor o que, que a veces cuando te escucho digo, qué bien le vendría esto para un monólogo. Eh, ¿Erótico no escribís? Sí, también escribo eróticos. Eso, necesito cuentos eróticos. ¿Querés que te los mande? Sí, mandaros, Elina. Cuentos eróticos, cuentos de alto contenido erótico, para leer la noche acá con Anita. Ay, bueno. ¿De qué habla? Porque la princesa rusa, por ejemplo. <risa> bueno, cuento de delirio. Cuento de delirio, de... de... De, de, de fiestas para ciegas Ah, qué lindo mi Castillo fio... No, no, no, fije palacios M Más todavía No, el castillo más grande que el palacio Pero no, así más lujo Más lujo, más glamour Las mujeres con miriñaque Qué con, bonito Con esos calzones que se abrían en la entrepierna Ay, qué bonito, como mi madrina Que se casó con el, con el camisón que tenía un agujerito Claro, bueno Sí, mejor? en el tren, viste, chico Bueno, un beso, hasta luego. Chao. Hay que comprar el libro de Selina, está totalmente viva. Vos sabés que las mujeres tenían el miriñaque. Sí. Y comían en el restaurante, eh, Veracruz, mexicano, ¿Ah, sí? sí, en Godoy Cruz, 1819 Honduras, que nos manda la comida todas las noches, 48336958, hacen la mejor comida mexicana y nos mandan, pobre, y nadie le pide, pero nos mandan. ¿Y cómo igual. hacían con el viña que después paría el toalete? Eh, exactamente, por eso tenía una abertura, el calzón, en, uh -huh. en la entrepierna, para que se abran de piernas y puedan ir a hacer sus necesidades sin necesidad de levantarse el miriñaque. Uh -huh. Porque la vestimenta del ser humano eh, fue diseñada, vos sabés que hasta la época de los romanos, el hombre y la mujer usaban pollera. Después, por una cuestión de estética, se empezó, y además los baños eran abiertos en Roma, y era un gran mármol en forma redonda, donde estaban todos los agujeros de las letrinas, Y, eh, y la gente se sentaba a defecar ahí y hacían tertulias, mujeres y hombres, era en común. Todo el mundo iba a esos lugares a, a hacer sus necesidades y había un... No, te porque es verdad. ¿En serio? Y hacían sobre una gran pala donde los esclavos de atrás la retiraban, en serio te digo. Y, y eran, eran baños públicos abiertos donde la gente se juntaba a charlar y por eso, por la comodidad de, de esas cosas usaban pollera. después el, el, la mujer siempre usó, porque vos te preguntás ¿por qué la mujer en pollera? es por la comodidad de su aparato genital eh, pantalón era muy inconveniente para ir al baño era más fácil levantar que bajar y desabrochar y desarmar la mujer después se acostumbró a ir al baño con el pantalón pero al principio se les había ocurrido que al ser como una carpa, era más fácil levantar y sentarse que andar sacándose todo. Y el hombre tenía la bragueta, que era mucho más fácil. Entonces se empezó a hacer la vestimenta para ambos sexos. Pero, y ahora vos fíjate que se empezó de nuevo a, a amalgamar. Hay hombres que usan pollera y mujeres que usan pantalones. O sea, quiere decir que la parte genital... No, no, no impedía la vestimenta. Pero en una época se creyó que era mucho más higiénico para la mujer. Incluso la mujer, al tener... Yo hice un, un estudio sobre la vestimenta en serio, leí que la mujer, por su aparato genital, que necesitaba más, más ventilación, más respiración, este, necesitaba la pollera. E incluso como la mujer, además de orinar y de fecal, tiene menstruación, para el cambio de, lo, de todos los apósitos y todo era mucho más cómodo eh, levantar la pollera y ponérselo para abajo. Por eso se inventó la pollera este, para una mujer. Después se la dejó en la mujer. Y en el hombre, este, se, le, se le la en entre entrepierna por el bulto, por el pantalón. Y antes había unas carajeras, que de ahí viene el término carajo, que el término carajo viene eh, cuando alguien, acá se dice, cuando alguien te manda el carajo, te manda el palo mayor de un barco. no. El palo mayor se llama palo mayor por la carajera. Y la carajera era un, como un preservativo de cuero con, con dos cordones en la punta, donde el pene se llevaba hacia arriba a la altura del ombligo y se ataba en la cintura. Entonces quedaba agarrado sujeto para esos pantalones muy ajustados que se usaban allá por el 1700, para que no quede marcado el costado. Bueno, este, ¿algo más? No, nada no, más. No. Léeme eso. Con la palabra, Baby espacio mensaje al 10-11, dice, hola genio, buenas noches, tenés razón. Cuando alguien se pone de novio o se casa, se olvida de los amigos. Yo hace tres años que estoy de novio y me olvidé de todo. Se, eh, se cree que los simios, el hombre, por supuesto, yo estoy completamente consultanciado con la teoría de Darwin, que el hombre es una especie de mono con evolutiva. Ya se está descubriendo que algunos orangutanes y algunos chimpancés, usan herramientas para la casa y hasta cinco y seis herramientas. Pero vos sabés por qué se incorpora, ¿sabés por qué Gervasi se incorpora al mono? Empieza a caminar en dos patas para mostrarle al de la especie de enfrente sus genitales. Lo primero que hace el mono, es, cuando está alzado, es incorporarse y golpearse el pecho, como una forma de llamar la atención y mostrar sus genitales a la hembra. Y, y eso es lo que le va llevando al mono, a ir eh, incorporándose y caminando en forma erguida. Además de, eh, y la, se da cuenta cuando empieza a hacer esto, que este, puede alcanzar más fácil algunos frutos que no podía alcanzar en cuatro patas. Pero este, hay un estudio muy interesante hecho de la teoría de Darwin de, y del por qué eh, la, la evolución del hombre, de la especie, y cómo en algunos lugares de África... Algunos monos ya usan herramientas sin que nadie se los haya enseñado y cómo usan técnicas ya y vos fíjate miles y miles de años de evolución este, esos animales van a pasar a ser este, seres humanos así que es maravilloso sí otro de los mensajes dice va bien pero en este horario bueno. porque te sigo desde hace siete años y siempre tratás de que pensemos y estás en tu mejor momento. Éxitos José de Jujuy, besos enormes. Gracias José, es verdad que estoy en mi mejor momento, soy una breva. Soy Marina de Santiago del Estero, me encanta la dupla que hacen, son lo mejor de la radio, a esta hora les mando mimos y besos cálidos bien santiagueños. Muchas gracias. Muy son lindo. mi compañía, sos es un genio, besos... Fanny de Quilme. Gracias, Fanny. Babi, te comento que te escucho todas las noches. Estoy viajando desde General con esa Río Negro a la Expo de Veró y paso a buscar eh, Alberna. Bueno. No, no sabemos, un amigo. Debe ser. Muy bien. Sophie dice que vive sola con sus cuatro hijos y a veces se siente como vos, que necesita mimos. Muchos para vos. Te escucho siempre. Muchas gracias. Voy para allá y tengo un hijo nuevo. Sí, sí, si sí, quiere mismo Donato Vigilador dice que te escucha para no dormir Y aparte no, no hay otro sincero como vos O sea que Seguir si quieren apagar a las dos y diez Donato ya está dormido, sí Donato Vigilador Tenía un destornillador Una canción para chicos, ¿viste? Donato Vigilador Sí Pero murió quemado, se le cayó el calentador. Como Juanito navegador. Sí. Dice, por favor, es la única Dejen hora que, que me ríe. que se queme un rato, le dice al pobre don Nato, el bombero que es traidor, qué mate caminador Uy. murió María Elena y yo, sí bueno, dice por favor es la única hora que me río no bueno, cambie, Baby bien, bien. Besos Jolly desde Santa Fe Jolly, querida Me gustaría que dediques un programa a las tribus urbanas para ver qué piensa la gente Un abrazo facundo Heavy Wolf Ya me rompieron las pelotas las tribus urbanas y no esos es pelotudos disfrazados de la puta madre que los parió, sí Hola, Baby, te escuchamos todas las noches con nuestro hijo de tres Que llega la hora y te llama. Babi, babi, papi, checopal. papi, papi eh, Somos de Ballester, Nati, Mauri Fran Qué buena bueno, onda Ya les voy a llevar la mensualidad Hola Babi, soy Juan de Zárate ¿Cuándo vas Qué a entrar Qué suerte por acá? que desapareció Cumbio Qué cosa que no soportaba esa gorda, por favor bueno. Qué cosa desagradable que esa Cumbio Hola Hola o Sí Hola Babi Sí eh, Mira, habla Nancy Sí Tengo 53 años Sí Y quería tocar el tema de hoy porque me llega muy de cerca, porque, o sea, yo a esta altura ya estoy dejando de buscar el map porque no lo puedo encontrar. Este, pero ahora estoy luchando por, por mis hijos y quiero que ellos se encuentren en el rumbo. ¿De dónde son, Nancy? No, no pude. Mira, eh, yo vivía en Chubut y ahora me mudé a Mar del Plata por... Eh, Temas de trabajo que no... Pero busca el tuyo. Si vos no buscas tu rumbo, tus hijos no van a encontrar el de ellos. Sí, sí, es verdad, pero lo que pasa es que eh, siempre trabajamos en familia. Pero ¿sabes que pasa, Nancy? Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo buscando el rumbo de nuestros hijos. Seguro que no lo encontramos, pero les llevamos un sobrepeso porque no encontramos el nuestro y cuando somos viejos nuestros hijos no pueden hacer nada tratando de ayudarnos a buscar el rumbo nuestro. Eh, pero ese es el tema, es tratar de encontrar el camino para que ellos no carguen con nosotros. No, no, no, encontrar el tuyo. Hay que abrirse solo y dejar que los hijos busquen el de ellos. Eh, se complica. Bueno, Igual, se complica, pero... Lo sea, que pasa es que una forma, lo que vos decís, es una forma cómoda de no hacerse caso. Busca el tuyo. El de los hijos se encuentra solo porque tienen todo el tiempo de la vida. Sí, lo que pasa es que uno siempre piensa que... Uno no quiere que le pase a ellos... Bueno, pero le está pasando, de hecho, cuando uno se les cuelga a buscar el rumbo. Dejá que Dios le puso un rumbo, que lo no encuentren solo. Primero encontré el tuyo. No hay nada peor que un padre sin rumbo, porque no te da el ejemplo para que vos busques el tuyo. No, no, al contrario. Eh, yo sigo buscando el rumbo, pero no hay manera de encontrarlo, ¿entendés? Una, una vez uno fracasa, otra y otra vez, y, y, y es como que no, no, no podés... Este, Seguir adelante, ¿entendés? Y bueno, entonces, dejá tu tus tranquilo, porque esto de debe... Una vez uno fracasa, y una y otra vez, este, le estás marcando un camino de mierda chico. Sí, lamentablemente es así. Bueno, Viste, entonces por eso, busca el tuyo. Te mando mm. un beso. Gracias. Sí. Hola. Hola. Hola. Sí. Ah, hola. Dale, tenemos un minuto, contá. Hugo, nada, nada, nada más. Felicitarte por los tres programas de esta semana y... ¿Cómo bueno. te llamas? Hugo. Gracias Hugo, muy amable. Eh, no, y eh, que eh, no, eh, eh, eh, eh, eh, eh... O sea, eh, eh, existimos después de Estados Unidos, yo admiro pero, a Estados Unidos. No, no, yo no lo admiro, pero... No, no, no, no pero, no, es pero eh, hay, hay, eh, eh, eh, somos otro país, eh... O sea, yo, yo entiendo que están adelante de nosotros pero eh, no es tirar todo para abajo no, pero tampoco criticar y bueno, pero eh, escucha, ya sé que están adelante de nosotros no, no, ni adelante o sea, ni hace, acá 20.000 bueno, años, pero abrazo, si yo no está. quiero me voy de acá, Chau. Bueno, chao eh, un mensaje re lindo no, no, no pero quiero decir a este chico sí. que no entendió nada este, que el tema no es criticar ni estar a favor ni en contra es más, creo que a los yankees le chupa todo que nosotros estemos a favor o en contra El único tema es que creo que para criticar algo por lo menos tiene que ser parecido o mejor. Y nosotros somos peor que lo peor que criticamos. Sí. Eh, un mensaje de Vale de Lanús. Dice, me reimportás, Baby tanto vos como Beto Casella, y te daría como a un helado sin parar. Mm -hmm. Bueno, bueno. Escucha una cosa... Yo tengo la frutilla en la punta. <risa> Estoy... <risa> Yo tengo el cucurucho crocante. Yo tengo la cobertura, el baño de cobertura impecable. <risa> Yo tengo el pistacho a punto de caramelo. Yo tengo... ¿Qué? ¿Qué me Chao, hasta mañana. al conejito de estereza, al barrequito, a la botella, al botesone, a la bola, música de barracón, canción baraja y paloma, lo rendesteraco sin aroma.